Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a La Laguna Negra, miércoles 8 de diciembre. Me encantó el corte, el corte de este de corte y entra a La Laguna, fue así, pum, pam, de una. Pero poneme la banda que estábamos escuchando a su reto porque me gustó, Cristian, bienvenido a Esta Laguna Negra. Bueno, gracias. No, no, no, es que hay una lista preparada y ah, tuve que abrir sí. otra mejor no ponemos otro tema ponemos a otro no ponemos otro tema no, no, no me había gustado ese tema que estamos diciendo a ver Alejandro... si quieres te lo busco y te lo pongo no hay drama dale, dale. Alejandro Lizamón a mi diestra esperando la llegada de Mil y que llegará en unos momentitos nada más ¿Cómo anda, qué tal sale? buenas tardes buenas tardes cómo ha tratado este día de miércoles estuvo oh. estuvo bueno estuvo bueno Eh, con el calorcito sí. pero igual estuvimos ahí yo tengo va yo no, no en la casa de Vero hay árboles muchos árboles como estuve estuviste tirado tirado abajo de, de no estuve de... ayudándole ahí un poco así un poco de, de limpieza ah, estuviste, ¿viste? estuviste limpiando, en el feriado estuviste limpiando está bueno, está la, bueno a la gente le gusta limpiar en el feriado, viste que a la gente que hay gente que le gusta hacer pachorro pero quedó muy lindo eh quedó muy lindo lindo saludo a a Vero A, ¿Eh? a Lucy, a Lucas, que también está ah, muy bien. con ellos. Están, le mandamos un saludo. Debe estar escuchando. un a toda bueno. mi familia, supongo que nos están escuchando. Como decía, no estos días de feriado, la gente le gusta sí. estar en su casa tirado panza arriba y otra gente que le gusta hacer cosas de jardinería. Pero hay gente que viene, abre pintura. todas las ventanas, las puertas, echa agua en el piso y empieza a barrer. ¿Por qué? ¿Es necesario? ¿Es, es feriado? ¿Es necesario? Es necesario y para hay gente que es necesario. Y hay gente que dice, sí, papá, mañana sí, sí, laburo, mañana, ¿no? ¿no mañana claro, que lo haga? ¿Cuándo querés que lo limpie, no? Claro, sí, eh, sí, seguro. Se, hoy se arma el arbolito, hoy se arma el arbolito sí. navideño. ¿Qué arbolito? El arbolito de Navidad, eh. Estamos hablando del arbolito de Navidad. Sí, el 8 de diciembre se arma el arbolito de Navidad. Pero yo nunca tuve uno de esos. Nunca es? tuviste un arbolito de Navidad. No. Bueno, si vos entras a la página de New York Times, pones triple .new, New York Times, Estados Unidos. Te van a enseñar cómo armar <ríe> un arbolito de Navidad Cris, ¿vos qué onda con la víspera del arbolito navideño? No, no, no creo No creo ni en el arbolito ni en la víspera Ni en la de... víspera Ni en el señor de barba y traje rojo que La te palabra va a víspera existe, pero no crees en la víspera chicos, de... No, chicos, no creo ni en, en la víspera de estas fiestas Lo único, ah, lo en, único que quería pedir a ustedes en este, en este programa, en estas dos horas Un poquito de compromiso porque hay muchos chicos que nos están escuchando a través de la, de la Laguna sí, Negra Sí, seguro, y, seguro y todo Respetamos todo Pero mantengan... qué mejor forma de enterarte Algunas cosas que escuchando La Laguna Negra Claro, no Que ciertas a... cosas no, sí, no sí. existen Igual yo le quería decir A Cristian Que salimos tarde y es oscuro Y la mm. gente que está escuchando mm. Va a venir con machete y paro Va a venir con antorchas Bueno, hay gente que sí está armando el arbolito sí. Y hay lo... gente que sí Se fue a caminar a Luján sí. Hay gente que sí salió ayer a las 6 de la tarde a caminar porque dijo tengo ganas de salir a caminar mira yo te confieso algo sí. a, a propósito del arbolito no me a mí nunca jamás me cabió el ar, armar el arbolito pero no jamás? sé por qué este año para mí armar el arbolito es especial no sé por qué mm, mm, después vamos a ir desentrenándolo Cristian sí, sí, sí. con esa cara <risa> después, como diciendo, no no yo no, no digo <ríe> yo nada yo lo que quiero decir <ríe> ahora que, que estamos como decíamos sí, sí. recién Eh, a pocos días no de, de la Navidad, es como que ya ir haciendo una campaña en contra de la pirotecnia. Ah, Así, sí. Siempre lo decimos ahí, cuando nos quedan dos días. Estaría bueno que desde ya, digamos que no, no a la cañita pescadora. No, no. no a la cañita no, pescadora. No, no, no a, a Yo tengo los... un mal recuerdo de la pirotecnia porque un vecino mío, cuando yo era pibito, chiquito, en él tendría 10 años y yo tendría 8, ponele, se reventó un triangulito en la mano. Toda la mano arruinada, tuvo y que ir sí. al hospital, todo. No, digo, eh, eh, aparte de de, de... de contener, y bueno, sabemos que es algo que no se puede evitar, pero sí que podemos que siempre aconsejar a prevenir, ¿no? Tengamos la... la, la Además, la, la, los pibes se ponen tan pesados, tan pesados se ponen la, los pibes. La suficiente capacidad de los padres para poder prevenir a su hijo sí. eh, con conciencia. Si sabes que no, lo, o sea, no podemos decir hoy lo quitamos de la calle y en esta Navidad que viene. Obviamente siempre diciendo no a la pirotecnia y siempre tratando de decir loco, cuiden un poco más a sus hijos controles más lo que le dan para jugar los no miramos sé. un rato si no sé si, si es muy necesario que tiren porque a veces los los chicos no dan brazo a torcer y, sí, tal y, cual. y quieren y porque son tirar chicos también, su, también no sus foforitos sus te llevas un sándwich de pavo brasileño claro. y o oh, <risa> lo ayudas manera... lo ayudas y le decís mira así no así sí después otra cosa todos creo que tenemos un animalito en casa y los, los perros se se pierden sí, eh, sí, sabemos es bien verdad. que a los perros les hace muy mal el ruido de de, la, sí. de, de los cohetes que tiramos en estas que uh -huh. tiran, va? Porque yo la verdad que ya dejé de tirar hace <risa> mucho. Está bien. Eh... No necesitamos que nos preguntes qué dejaste de tirar hace mucho tiempo. No, <risa> no nos hace falta ese arreglarlo, no, pero vos está vos perfecto. Cl claramente los, estamos hablando no, de la pirotecnia, ¿no? Exactamente, es exactamente. Sí. Pero estamos hablando que, como bien lo dice Cristian, no eh, hace mucho tiempo que dejó de jugar con la pirotecnia, pero también fue chico y también jugó con exactamente, eso. Exactamente, sé, eh, sé es, que es, es imposible evitarlo. A, a, no sé, a los 8 o 9 años no tirar o no verse como atraído hacia estas sí. cosas, así no. que no, por ahí de, de parte de los más grandes cuidar un poco esos aspectos. Cuidar un poco más a los más chicos, claro. cuidar a su a su propio hijo, ¿no? También sabemos, no es tan... también tenemos un poco de culpa cuando decimos, sí, mira, mi perro se me escapó porque un boludo tiró un petardo. ¿Por qué no lo ataste? Eh, ¿Por qué no lo encerraste en tu casa? Eh, claro, además igual atrás, se vuelve poco... loco el perro, porque aunque vos lo bates, el perro no va a dejar de Bueno, llorar. pero que sabemos que no, también le puede lo, dar una, no una, sea... una pastilla para dormirlo, hacerlo de dormir un rato, que, que se sienta un poco sí. medio tontón y se acueste. Sí, y, sí, no es lo mejor, pero de última, si sabemos que el perro se pone muy nervioso, lo hacemos. No, sabemos que yo. no vas a hacer callar al vecindario porque... Pero... Pero un poco el perrito, los ¿no? perros son nuestra responsabilidad y, bueno, los tenemos que cuidar un poquito. Así que esperemos que no hayan tantos perros. Porque uno sale, no sé, el 3, el 4 de enero y ve los perros al, al costado de la ruta muertos. Y te da mucha bronca porque esas cosas se pueden evitar. Eh, si, no sé, eh, vos lo, lo atás o lo, lo encerrás en tu casa, no sé, ¿cuánto puede durar...? Eh, Lo, los cohetes que se tiran de doce no sé media hora Media hora. es media hora que lo puedes cuidar y un rato y, y listo y no se te mantener. muere no no se pierde desde aquí de esta, que... desde aquí está la buena mandamos el compromiso hacia hacia nuestros chicos y hacia uh -huh. los animales un poquito más de conciencia para pasar una linda fiesta entre todos y que sí. no sea el título de, de de mañana de tantos chicos en el allí en el centro de quemados tantos perros muertos por el, desaparecidos por el Sí. Por la pirotecnia no, bueno, eh, la, Hay cosas que compartimos, cosas que no compartimos Pero esto seguramente tenemos que tenerlo muy en cuenta Es verdad, lo de los perros, lo de los animales eh, Es muy verdad eh, Lo de los centros de quemados y todo Que el otro día, la clásica en la televisión es En el hospital de niños hubo tantos quemados no, sí, sí, el hospital de niños estuvo... Lleno de quemado Tal cual. sí, es obvio, tenemos que compartir como esa información eh, Bueno, también bueno, decía que también hoy el Día de la Virgen Que vi mucha gente, mucha gente joven Mucha gente adulta, caminando Hacia, eh, hacia Luján Los he visto salir desde allí, desde Delviso eh, Con una pateada eh, cómo es bueno Llegaron me, mensajes, perdón Al 1566 90 50 02 eh, Dice Hola muchachos, está bien Me encanta el programa Los amo, dice ¿Quién es? Eh, es eh, Emiliana se llama. Ah, <risa> me imaginé, sí, sí. me imaginé. Sí, sí, le mandamos un beso. Ah, no, Viste que a veces les... no llega todo el mensaje. Capaz que era Los amo a cagar a trompada. No, ah. no creo, no creo. Pero bueno, eh, como le decía, mucha gente. Mañana va a haber mucha gente ampollada, mucha gente adolorida, mucha gente con los pies hecho. Una sí, mamá, pero es la, la, es la clásica para uno que yo, no no es religioso, no mm. Es la clásica que el día de la Virgen se vaya a Luján. La verdad que yo tampoco soy muy religioso y pensaba mucho no en esto de, de que está bueno que la gente es más yo pensé que había un montón de virgen, la Virgen de Cacupé, la Virgen de acá, la... Yo dije, pero ¿por qué es el día de la Virgen y la, la, de qué virgen es el día? Entonces una persona mm. me dijo, "No, Virgen hay una sola." nada más que apareció en diferentes lugares entonces si la virgen apareció en Tincunaco ponele mañana ah. vamos a hacer un hay un de estandarte, claro algo que diga la virgen de Tincunaco vamos a poner un día el, el 10 de abril es el día de la virgen de Tincunaco entonces todo lo van a tener todo van a venir acá yo a decir que ayer fue el día que vi que los católicos tomaron la calle los católicos tomaron la calle del día de ayer y el día de hoy porque eh, particularmente tomaron la calle salieron a caminar y todo el mundo que es católico ¿Escaviaron? Es. Me parece que sí. El negocio que se monta detrás de esto, ¿no? Eso para decir to tomarlo o no tomarlo, ¿no? Bueno, es pero decir, hoy, esas son yo. Yo ayer que... llegaba a mi barrio, no bajo el colectivo y estoy entrando y veo que un, un señor ah. está saliendo del barrio con una dama Juana bajo el brazo. Pero es literal, eh, <risa> es, es literal. Así la yo... pomosa dama Juana bajo No, no sé, sé, sé que... si iba bueno, a la o... virgen o a una fiesta, pero llevaba una dama Juana. Sí, se... Pero ahí duerme Carlos, te digo, porque Carlos puede llevar su carrito hasta Luján <risa> vas vendiendo de acá hasta Luján ¿sabés, ¿Sabés qué que es? por eso por eso decía yo no eh, yo me crucé con mucha gente y vos llevaste 238 treinta y ocho acá Ay, corte yo me, me crucé con mucha gente que me decía no si vos llevás el puesto y lo pones allá y lo pones acá y saber la plata que te hay? yo te digo qué negocio que hay detrás de lo espiritual sí. que, que entrega la Virgen a los devotos a bueno pero a el negocio detrás ¿no? de lo espiritual lo tenemos al alcance de la vista Carlos lo que él nombraba Cristiano hoy no mm. él dice yo no creo en las fiestas qué sé si yo Bueno, eso es el negocio de la espiritual. Eso es el negocio de, de, de, de no sé, de la Navidad. Mm. Sí, ¿no? no, porque después, o sea, caminabas a Luján y encontrás 400 puestos donde puedes comprar el maná que virgen de plástico, virgen de mármol, virgen de goma, sí. virgen de lo que quiera. La que, la que te dice que, que va la llover, a llover o no. los santuarios de lo que vos quieras. Hay y gente que mal, viene con, con los botellones de agua bendita y digo, ¿Y esa, esos botellones de agua, ¿qué empresa te los provee? <risa> <risa> ¿Entendés? Eh, no, no, pero o sea, eh, eso es decir, eh, excluyendo, no, no quiero eh, Cizañar a nadie, o sea, no, eh, no, no. me valoro mucho la gente que Que dice que a través de la Virgen pudo realizar muchas cosas, porque también hay gente que necesitó un apoyo para poder mejorar su calidad de vida o salir de pozos depresivos de los que está, me parece perfecto sí. que hayan encontrado un apoyo en ese lugar. Yo lo que a lo que me frenaba era en esas cosas, ¿no? En el negocio que se montó detrás de esa terrible caminata que se pega el devoto católico no que va hay hacia un montón de gente ¿eh? que me dice gente, ¿no? sabes que yo lo, esto para mí es un placebo yo no creo realmente en algo religioso qué sé yo pero para mí es un placebo a mí me alivia dice la gente no claro, claro, tampoco gente. se puede criticar a, a la gente que Que la verdad que está muy bueno que tengan fe, esperanzas, obvio, ¿no? hablar, de, en, sí, obvio. En, en lo que sea, ya sea en no, una religión claro, o... Que no quería tocar ese tema ni, ni, ni agredirlo de esa manera, no, no, porque no, no, la religión Es, es muy respetable y, es respetable y está bueno, está bueno que una persona crea y tenga ideales como como, no sé, ya sea religión... Eh, y crean en cosas así claro, está muy y que bueno gracias, y que gracias a eso haya mejorado su calidad de vida sí. o que le haya mejorado en un aspecto que ella sentía que estaba realmente mal sí, a seguro. lo que yo voy, me frené no en el negocio brutal que hay detrás de esta clase de cosas no eh, porque yo digo sí. y después me frenaba en otro lugar a ver me quería frenar arriba del escenario justo donde va a ir a hablar ese cura donde va a, a estar esas caras políticas eh, ellos eh, caminaron como todos esos devotos que tomaron la calle para poder estar ahí para poder llegar ahí, para subir esos calones arrodillados hasta allá arriba yo creo que la idea de, del devoto y no, Carlos, siempre... el que llega primero tiene auto el que <risa> llega primero lo vende, dice pero primero. pero puede ser <risa> <risa> pero todo puede llegar con auto, pero la, eh, siempre la idea de caminar hasta el viejo, fue caminando pero yo no veo a un cura caminar toda esa distancia que camina la gente que salió desde De ponele o a un político, yo no lo vería a Macri o a Scioli o a cualquier intendente caminando Todos esos kilómetros para llegar Entonces Ellos se paran arriba sí. del escenario y todos sonriendo Y luego todos los tipos que están muertos abajo Fusilados, que no le dan malos pies ¿No? Eh, y esperando que ellos le digan algo Como, ¿qué puedo recibir de vos? Y el que hizo la caminata fui yo O sea, el que hizo el esfuerzo para llegar acá Y el sacrificio, porque en sí es un sacrificio ¿No? Caminar hasta allá Subir los escalones arrodillado Hasta allá arriba Jamás fui, jamás vi la Virgen de Luján Pero todos me dicen que son unos escalones importantes para llegar hasta arriba, ¿no? Y bueno, algunos caminan, algunos ayunan, algunos sacrifican. Mm. Digo, es como es el precio de tu creencia, ¿no? Todas las creencias para mí ex... son respetables. Sí, sí, no, obviamente. Oh. Respetables admirables, y admirables si realmente les ofreció algo aparte de eso. Pero digo, que, te... que mates una gallina, o que camines hasta Luján, o que ayunes, digo, para sí, mí es respetable todo. Igual, el negocio va a estar siempre, y bueno, sí, eh, eh, es cuestión eh, el de el uno ve, darse ve... cuenta o no, si querés aportar a ese negocio, sí. o si, el no que sé, querés creer y hacer la tuya. Si, si, yo, si yo tengo mi casa ahí, justo donde pasan todos los devotos caminando, y voy y pongo, vendo botella de agua, vi el negocio. No es porque sea admirable la gente lo que está haciendo. Vi el negocio, dije, uff, uh, mirá, si yo me pongo agua ahí, la vendo a tres Mango y me salvé la, la pase la fiesta. Seguramente, y por ahí es cuestión de ir y hablar con estos eh, comerciantes que están ahí. Eh, no, hay, no es malo tampoco. No, no es si malo. Si vos vas y decís, no sé, es si vos me negocio. decís que eh, un curate para bendecirte te está pidiendo guita. Creo que ahí es un mal mal negocio. Si bien. vos me decís que una persona se puso un puestito y te vendió sí. agua, está bien, qué sé yo. Es el negocio. Eh, no, está... es el negocio. Vi el negocio, sí. vi que eso me redituaba y fui, lo puse y me sirvió. Sea devoto o no, sea evangelista y no sea católico. Sí. Lo puse y me sirvió. A ver. No, está bien. Es bueno. respetable. Está, igual está bueno ver eso, ¿no? Mi abuelito decía ni de religión ni de política nunca. Bueno, no, hablé nunca de eso Escondete bajo una piedra, nunca hablé de eso ¿Y de robos? ¿Y de robos no? Porque después te voy a estar contando que le robaron a la se habló chiquis Yo estoy muy indignado Estoy muy, muy, muy indignado Quiero que la que la presidenta tome cartas en el asunto Porque le afanaron a chiquita y no es justo ¿Qué decís, Carlos? Me dice gente de la radio Llegó otro mensaje de 15, 16, Gente, hablaron de Reina Rich Reina Rich se fue del Bailando por un Sueño, señores ¿What? No sé si les importa o no Pero que me mandó un mensaje Que dijo Hablando Reina Rich Reina Rich se fue Sí, yo sabes el que el yo anoche No pude dormir Te iba a decir eso, Carlos Me afli me, me afligí Porque Reina es una mina copada Abandonó y bailando por el suelo sí, Reina sí, Rich sí. Cristian ni enterado La verdad que no yo no veo. puedo no, creer o sea. Que Canal 11 Le haga eso a un artista Canal 13 Ah, Canal 13 No es daba la información Yo no, la verdad no, que no sé La Tota Santillán Era copada Donde estaba Y bueno, no sé Volvé Bueno, ahí está Se fue Reina Rich Bueno Me dijiste que estabas angustiado Sí Por lo de... Por lo de chiquita Por lo de la chiquita sí, sí, sí Ella dice que... Le vienen pegando duro a la, a la... Ella dice, mi entorno no fue Sí Pero, mujer, entonces, ¿quién le dio la llave? porque entraron por la puerta adelante o por la puerta atrás pero con la con llave en mano sí. abrieron la puerta no pero no solo eso sino que se afanaron todo lo de la, las la filmaciones todo, todo, la, todo. la, la todo. computadora de cosas se afanaron todo, todo no le dejaron nada fue eso. ella misma para mí que Juanita yo, le dijo vos sos una vieja yo me te aguanto yo, mal, sabe, ¿no? yo, sabe, yo tengo no mi teoría mi abuela. voy y te manda a chorear no yo sé. tengo mi teoría a ver un día la señora se levantó y dijo che qué inseguro que es todo esto voy a guardar todos mis mis pertenencias de valor sí. en tal lugar sí. fue las guardó sí. volvió se acostó a dormir y al otro día no se acordaba de, de <risa> dónde las había dejado entonces dijo que le robaron pero ah, nunca era... sucedió eso es eh. una teoría que no se había planteado en no, a los viejos a los viejitos no se los roba ah, no. eso me lo enseñaron pero, sí, es una, sí. eh, pero a los viejitos a las personas olvida cosas se les olvida se cosas, se no se les olvida cosas a, sí. a cierta edad viste la cabeza no da Bueno igual no. le viene, le vienen pegando, le vienen pegando duro porque yo pero, estaba, estaba escuchando que la pará, semana que viene. Pero, la no, semana, no, no pero si malo, ya le robaron. Malo los dos. ¿Le siguen pegando? Sí, no, y fue igual, lento, antes de, asalto. Antes de, robar, antes de robarle le pegó Federico Lupi, ¿viste? Que le dijo que viste. Yo dije, y mucho, no sé qué onda Federico Lupi, ¿no? Porque vi la Patagonia rebelde y era anarquista y más o menos. Dije bueno, ¿me entendés? pero pero no sé qué onda Férico Federico yo lo digo que sé que ella dijo yo, Mirta Legrán dijo así, lo dijo yo, Mirta Legrán dice, no creo que esto haya sido una movida política no sé por qué lo dijo, porque sé que todo el mundo dice que esto fue una movida política, porque Ahora, la es mira, raro, la mina todo lo que le pasa raro. quiere que la presidenta haga algo es igual raro. está sacado de contexto eso porque dijo, yo soy Mirta Legrán Ah, sí. <risa> eh, no, no que.. Como, yo... No sea malo, che. Escucha estas monstruosidades aquí en esta laguna negra cuando usted quiera, caballero. Escucha estas monstruosidades. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Ah, adivino, bueno. adivino. Escucha, Jazimel, no. Wisin y Yandel, ¿quién no. en África? No. Macaco. No, no, no, no, no, ¿Sé no, que, no. Sé que me gusta porque ahora va a estar bajando el sol. Baja el sol y está lindo para escuchar el a ver subirlo. Mira, sale de la esquina. Da muchas sí. ganas ¿no? de rea y la movimientos pero ahora son los que tienen talento hablo con sentido y lo que digo es obvio muchos suenan como son bueno ahí lo decían ellos ¿no? De Kafu Banton, eh, Cafu Banton una banda de Panamá uh -huh. del barrio de Colón un barrio pobre de allá de de Panamá uh -huh. Uh -huh. y bueno como escuchan tiene un poco de música electrónica en sí Uh -huh. eh mezclaba con reggae, un poco de reggaetón. Eh, bueno, yo la verdad que la escucho y la escucho y la vuelvo a escuchar y Ajá. no me cierra, porque tiene letras no? con mucho contenido, que Ajá. están muy buenas, sí. pero y perrean hay, cuando dicen algo. Y tiene mucho mucho de eso, mucho eh, no sé, de, tiene un, una canción que habla de de las mujeres, y te dice, mirá qué buena que están, mirá su figura, mirá, mirá qué buen traste, no entiendo cómo hay hombres que patean para el otro lado. Eh, entonces, eh, como que no entendés, ¿viste? Te, te, te marea un poquito. Claro, eh, mm. pero en sí tienen muchas letras. como Lo de hombres so... que patean para el otro lado lo dijo por él, ¿no? Que estaba cantando. Y por seguramente. No. Sí. Eh, no, yo rescato lo bueno de esta banda, que la verdad que tiene bastante. Sí. Eh, ahora vamos a escuchar uno o dos temitas. Va, va, va, primero vamos a escuchar uno que se llama monopolio que está muy bueno habla de, de digamos eh, lo complejo no de, de esto que es que haya un un ente no que regule toda la movida musical y no le dé espacios a, a las pequeñas banditas habla de de cuánta diversidad habría si no existiera un monopolio no que, que Que esté todo el tiempo manipulando ahí atrás de, de cada banda, de cada sonido. Eh, habla de, del talento que tienen muchos y no se no lo pueden explayar por por falta de dinero. Un poco hablando también del talento propio ¿no? que, que tienen ellos. ¿no? Y sin eh, pertenecer al monopolio o a este gran grupo de banditas que se venden. Eh, por dinero y están sonando ellos hacen sonar su música y bueno mirá hasta acá la estamos escuchando así que con esfuerzo todo puede ser Cafu Bantón aquí en eh, escucha estas monstruosidades dale no me respondía porque tienen y controlan lo que pueden cuando quieren pero hay algo que quieren y no tienen ese es el talento natural el que el van tiene quieren tener todo lo que tienen y controlan lo que pueden cuando quieren pero hay algo que quieren y no tienen ese es el talento natural el que el tiene Soy la voz, muchos tiene la fiesta, tienen los movimientos, pero pocos son los que tienen talento, hablo con sentido y lo que digo es obvio, muchos suenan como suenan por el monopolio, si el monopolio que hoy en día no existiera, otras que las se vieran, otras que las otros artistas en la televisión tuvieran, y lo monótono nunca existiera, pueden tener todo lo que tienen, y controlan lo que pueden cuando quieren, pero hay algo que quieren y no tienen, ese es el talento natural el que levantan, el tiene, pero como veo, Cada se mejora, cada día que pasa las cosas se empeoran. El que está sonando es porque está con la emisora y si no lo estás estás dando payola. Yo. payola es el término que usan para traficar. A lo que qué quieren cobrar algo extra de su salario. Alguien lo inventó y todavía está diario. También tiene todo lo que tiene y controla lo que pueden cuando quieren, pero hay algo que quieren y no tienen. Ese es el talento el que el Bien, eh, muy bien, ahí sonó. Cristian, tengo una, una data para vos, mira escuchá. Cafú Bantón, Cisco Alberto Garibaldi Roberts, dice, es un cantante de plena panameño, dice, de origen colonese, dice, el nombre artístico surge, mira acá viste cuando decías el nombre, escuchá, a ver, surge la fusión de Cafú en honor al futbolista brasileño, mm, oh eh Bantón, en honor al eh, a un reguero jamaiquino. Bugu Bantón, Buju bantón, ¿eh? ahí tenés de dónde surgió vos, el eh. nombre de de esta de esta onda. ¿No le gusta el fútbol? Le gusta el brasileño. Le doy la bienvenida a Emilio Gutiérrez aquí a mi eh, diestra como siempre. Bienvenido. Bienvenido. ¿Cómo te ha tratado el sol? Yo mismo me digo bienvenido. Que <risa> vos mismo te bien te bienvenís. Eh, no, te está estamos escuchando una banda. ¿Estaba viendo sí, está? Estaba Estaban ni, a fula acá en investig... la cabina cuando llegaste. Estaban investigando, la, la verdad. Y sí, acá estoy hablando que fue censurado por el momento que se pronosticaba dice vivía en Panamá y se conocía, era doble sentido, dice que su letra era de doble sentido, ahí está cuando Cristian también dice que no entendía mucho la letra cuando hablaba este cantante que decía una cosa y después decía, pero eh, como que le hablaba muchas a las chicas, mucho regueo, mucho perreo. Sí, eh, tenía un tema medio sexista y medio otro sexista? tema me... Claro, acá, bueno, habla Es el que... famoso doble discurso. Exactamente, eh, se ve que es un cantante con doble discurso. Le canta sí, sí. a la Pachamama, pero perrea. <ríe> Exactamente. En la cual <ríe> se intentó erradicar todo tipo de contenido de este tipo. Además, las letras violentas de Cafú Bantón fue uno de los censurados en ese entonces. La canción fue La Cometa, Cristian. Fue una de las canciones censuradas de Cafú Bantón, La Cometa. ¿Dijiste como... qué años na... dijiste en qué años nació o no, no está ahí? Eh, no te tiré el dato específico de nació porque no lo tengo. Ah, está bien. Está bien. Si Con no... L. 10 años. No, mira la carita que tiene. 15. Aquí en MySpace, my 50. No, no, pero ¿cuándo nació su su, su música, su ah, personaje musical? No, sí, él no, Carlos, él. digo la banda. Ah, la banda, no me, no me tira no, la no fecha. Tira. No, está bien. No, y cuando no, no, no, no, no lo no. tenemos, y hay que hacer algo. 15 años. Pues, 15 años. Sí. Gracias, Emilio. Por Yo me acuerdo, sí, 15 años porque me acuerdo que vivía a la escuela y hacía... Sí, sí. Puede ser. Paseaba poco, ser, estaba 15. aprendiendo a tocar la guitarra. Claro, sí, sí, sí. Y bueno, igual estamos, estamos hablando que le buscaba la época de futbolísticamente, si buscamos el futbolista en honor Cafú, estamos hablando el, del 90, año 90. Los 90, más 90 menos, los 90, sí. El año 90 era cuando Cafú era un boom del fútbol brasileño. Cafú y Romario. Claro, Cafu. en aquel... en aquel, Dunga. Exacto, el Dunga, que ahora es seleccionado del equipo del seleccionado brasileño ¿no? Kiki Musampa también. Ah, no, Kiki Musampa era de Nigeria. Ah, está yo pensé todo. que me estabas hablando de, de titales en el rino, algo así, <risa> pero bueno, no importa. Ese es Musambe Tutu bueno ah, ya. Es tú, <risa> no ya tenemos en eh, detalles. Porque... Perdón, perdón, Emilia, perdón. <risa> che, eh, pero estamos. No, no, yo cuando empezaste a tirar Yo tienen ciento siete y Carlos está en otra <risa> sintonía. <risa> no nada no, pero bueno estábamos, estamos desintonizados andábamos más o menos cerca sí sí bueno. eh, sé bueno. que tengo el tema la cometa pero no lo puedo encontrar así que no no lo vamos a poder pasar no porque esté censurado eh sino no porque no lo encuentro en el transcurso del programa ahí está creo. si lo encontramos los vamos a pasar sí sí sí, sí bueno eh, una banda eh, buena Me gustó. sí sí sí tiene eh, mucho tiene no, no me gustó porque arrancó con mucho reggaetón, mucho, reggaetón, mucho reggaetón, sí, pero bueno pero si usamos el ritmo del reggaetón con contenido creo que, que puede, puede sí. pasar algo bueno él dice que hay que usarlo responsablemente ahí a, está sí, sí, es que como yo. la pirotecnia que hablábamos recién úsese con precaución ahí está muy los bien. pibes no perren tanto claro porque ahí está perjuicios la porque nena, la niña de sí, lo... se perrea tú Lo, si lo escucha tanta gente y si a tanta gente podría llegar un poco de cultura... El, el ranking no sé. de... El, el, está el, bueno. el ranking que me tira acá música.com, te digo donde estoy, está en la línea de abajo, cero. Ni siquiera una pizca de, de puntuación. Bueno, eh, un voto de la Laguna Negra.. Un Ahí voto, está, vótalo, vótalo. Vótalo. De, desde la Laguna Negra le vamos a dar un voto. ¿Igual? Ah, no, para acá, 74%. Ahí está, mira, mira. Ahí tenés. Te equivocaste, vélez. Tomate, este capo Bantona ha sido puntuado por 93 mil nueve Yo, yo quiero poner ahora un temita, y eh. quiero que en casa lo escuchen bien, pero lo escuchen con mucha atención, los oídos bien atentos, ah. y después me mandan un mensaje y, y me digan si les suena algo. A ver. Así que, lo escuchamos, a dale. A, a, a ver en casa, escuchen este tema tranquilos, concentrados, abriendo bien sus tímpanos al mango, y después nos mandan un mensaje al 1566 diciéndoles a qué les suena. ¿Saben qué? Cafú Bantón eh, tiene un índice de popularidad del 47,45%. Nunca Diona. Vaya. Nunca Diona. Morena. Nunca Diona. Oye. Nunca Diona. Te voy a contar lo que un día me pasó con una morena que el vanta conoció cuando yo la vi una vez me impactó y ese tumbao que tenía me rifó pero algo raro yo estaba sospechando le tiré el no y ya siguió caminando yo me imaginé que le estaba gustando y le fui preguntando Dame un minuto de tu tiempo, nunca, nunca diona. Y como tú te llamas, y nunca diona. Eso ya so trabajas, nunca, nunca diona. qué tú te dedicas, nunca diona. Ay, qué bonito cuerpo, nunca, nunca diona. ¿Por qué tú no respondes? Nunca diona. Y solo se reía y nunca diona. Nunca me diona. Ah, de repente la gall se montó en un taxi. Yo hice lo mismo y la seguí. Cuando la gall del taxi se bajó, sacó el dinero ya está lista para y lentamente me le fui acercando ella me miró y siguió caminando en mi mente diez veces la estoy tumbando y le fui preguntando ¿dónde vives cerca de este área, y nunca dio nada cuál de esa es tu casa nunca, ¡Nunca dio nada tu madre se encuentra nunca, ¡Nunca dio nada te ayudo a abrir la puerta nunca, ¡Nunca dio una, Ay, una. solo se reía y nunca, ¡Nunca dio nada y no me respondía y nunca dio nada porque tú no contestas nunca, ¡Nunca dio nada Nunca me dio nada de repente abrió la puerta, puerta y a su casa y entró. Como no me dijo nada, no? me senté en el sillón. Sí, yo. oyendo yo confianza, sentí el televisor. Regalamos un vaso de agua mientras veo mi fútbol. Entonces la guía se metió en el cuarto. Salió con un man, parecía su hermano. El man se acercó y me estrechó la mano. Y dijo, oye mi hermano, sé que te gusta mi hermana. Sé que mira su figura. Mira esa cadera, mira esa cintura. Tiene el pelo largo, tiene buena estatura. Nada de gelatina, esa carne está dura. Ahora viene La parte que te va a sacar de duda muda. Cuando escuches esto dirás que es una locura muda. Pero es su belleza ella no lo disimula muda. Lo que pasa con mi hermana que ella es muda oh, oh, oh. No, no, no, no, no no me, me, me quedé en una laguna, negra Tienes mucho, yo te contaba recién en corte sí. le, le, le vi la música, no, en realidad vi la banda como muy... Eh, Alika. Yo la veía muy al rocky. Yo la veo como muy ladrona. No, mentira. No, no le sonó a nada el, la letra. Muy una letra de una banda acá argentina muy conocida. Mm, a, dame una pista, una pista. Y él nunca dijo nada. Ah. Ah. Los calzones son no. no No sé quién cantaba. Los pero... calzones rotos. No, los calzones rotos. No, no es... era mudada, la minera pero nunca era nunca muy es nada. muy muy parecido nunca, nunca, nunca, no sé nunca, nunca, nunca, no hace falta nunca, Carlos de, de, de <risa> sí eh, te estoy dando la letra para ver si te conoces la, la banda yo no comprendo <risa> cómo pudo muda, triunfar ¿es? bueno bueno igual no, por dejarte sí no no queda nunca, los calzones rotos nunca, nunca dijo, sí nunca, nunca dijo nada los dijo, calzones rotos entonces nunca, nunca, bueno. sí no igual los, nunca, los calzones rotos nunca, creo que no son los calzones rotos son los que cantan la canción del fútbol no no sé la verdad que no Ya caminan. Cantan el himno en la también. Playa, el himno. Cantan canta el himno. Na, na, na. Y bueno, y debe ser. La cosa es que es una <risa> canción muy parecida a una canción de acá. La ¿No? ¿No? ¿O no? No Ajá. me dijo nada. Sí, sí, sí, sí. Era, era como una... No me dijo nada. Sí, ya, ya, ya sabemos, pasada, Carlos. Igual, bien. Creo que ya quedó claro. Eh, la vez, sale el es un clásico olvidable, Carlos. ¿Eh? Es un clásico olvidable. <risa> <No> <risa> sí, sí. Nada. Mira, claro. Luna te dice que te caí. Mira, Luna está cantando conmigo. Bueno, basta, te dice. Los invito a ir a una a una, una tanda, ya son casi 8 menos 20, ¿cómo pasó? Ahí está, esta... no. no es todo lo que pasó, ¿eh? Y todavía no y, no y, no chamamos, loco. Siquiera arrancamos todavía. Así que fue una entrada sí. demasiado demasiado Bastante larga. larga. Y entonces qué? Pongo otro temita de cafú y tanda o querencias sangrante Yo tenía acá preparado un temita, a ver, ¿qué qué opinás? Eh, Santa Catalina, que es un tema que a mí la verdad me gusta Mira, mucho Encía Sangrante sí. Encía Sangrante, Santa Catalina aquí en esta Laguna Negra, después venimos con toda la info que tenemos para vos Dale mm -hmm. pensar que de la Es un gusto saludarlos nuevamente desde este espacio. El día de hoy, más que de una palabra, voy a hablarles de una expresión. Pero primero, la palabra. Yo creo que todo el mundo hemos escuchado la palabra garabato. Y bueno, garabato tiene muchísimas acepciones. Pero una de ellas, o la que más conocemos todo el mundo, es un trazo de escritura irregular o mal hecho. Y normalmente... Lo referimos a la escritura de los niños, están haciendo garabatos. Pero bueno, hay otro que es instrumento de hierro cuya punta forma un semicírculo que sirve para tener colgado algo para asirlo o agarrar. Es decir, el garabato es este gancho que hemos visto muchas veces en las carnicerías y que antes en las casas existía en todas las cocinas y de ahí se colgaban los embutidos o las canastas con embutidos. Muy bien, pues la expresión echar un ojo al gato y otro al garabato se refiere precisamente a esta situación de vigilar el garabato donde se tenían colgados los embutidos y las piezas grandes de carne para que el gato no fuera a comerse estos alimentos. Es decir, el uso que hemos dado a la expresión echar un ojo al gato y otro al garabato es estar atendiendo a dos cosas al mismo tiempo. Muchas gracias por abrirme este espacio. Nos vemos aquí en La Divina Palabra. Hasta la próxima. La Divina Palabra Jóvenes en acción, los miércoles de 14 a 15 horas, el programa de la Mesa de Jóvenes Regional Regional. Jóvenes en acción, jóvenes en acción. Jóvenes en acción. Miércoles de 14 a 15 horas por FM Tincunaco, un encuentro con todas las voces. Todas las mujeres del mundo. Incluida la mitad de ellas que sufren agresiones físicas y psicológicas Tienen derecho a una vida libre de violencia Artículo cualquiera de la Declaración Universal de los Derechos Humanos Hola, somos, somos los, los anormales. anormales Si te interesa la historia, la, la música, música, la crítica y el humor Escucha todos los jueves de 13 a 15 Los Anormales, un programa que te propone producir dudas. Para, para dejarte reproducir, reproducir certezas. Certeza. Con la conducción de Hernán Nievas, Marcelo Henninger y, y Pablo, Pablo Nievas. Nieves. Por FM Tinkunaco, la 107.3, tu voz, nuestra voz. María Julia pidió mil días para limpiar el Imperial riachuelo. Nosotros pedimos dos horas para la Laguna Negra y hacemos que esto no huela tan mal. 15 66 90 50 02 nuestra vía de comunicación telefónica fm .com nuestro correo electrónico y fm tincunato iba a decir fm y además hay un portal hay un blog de noticias que hizo acá la radio la producción de la radio que está bastante buena noticias locales así que bueno eso hace mucho pero mucho calor Y estamos sumergidos en estas aguas oscuras de la Laguna Negra. Muy ¿no? bien, Alejandro, eh, También hablamos del blog de la Laguna Negra. Ah, sí, sí, tenés razón. Tenemos el blog que es la Laguna Negra Web, ¿no? Ajá. Eh, blogspot.com que está siendo actualizado cada 20, 28 horas. Cada, cada, 28, cada 28 horas. horas. Exacto, ni un minuto Así más ni un minuto menos. En estos momentos la gente está trabajando, los productores, ¿no? Para, para recabar información y, y llevarla a la internet tenemos no, un equipo la de 5 productores que se han recibido el año pasado cantidad eh no eh, muchachos tengo una aquí estaba chumeando el página 12 sí eh, donde saca un título dice sangre en Soldati los vecinos desalojados eh, volvieron al parque indoamericano sí recordamos que bueno que allí en Villa Soldati eh, hay un parte un terreno que es de, de del parque indoamericano indoamericano. Indo indoamericano, muy bien Ale, gracias. Eh, fueron ayer eh, reprimidos por fuerzas policiales. Y recién acá en la producción estamos viendo la televisión imágenes de que la, la policía tiraba sin asco. ¿eh? Es, la verdad, sacudía bueno, y, a diestra y siniestra. Y el, el saldo ya son dos muertos y, dos por muertos. ahora, ¿no? Sí, sí, eh, fueron dos muertos. Y bueno, por lo que estábamos viendo con datos recientes es que eh, volvieron a, a marcar otra vez los terrenos en otra parte donde no estaba controlada por la policía. Otra vez volvieron a ocupar y a diagramar otra vez los terrenos Y están en otro sector dialogando representantes de, de la gente que está ocupando los terrenos Y eh, representantes políticos e intendentes de la zona Para ver si llegan a un no, acuerdo Macri igual no creo que esté, eso seguro Seguramente lo que, lo que pasa con esta gente es que también nunca se fue ¿no? Como lo fueron corriendo y después fueron retomando ¿no? Eh, un poco del lugar donde no se piensan ir porque lo que reclaman es como mucha gente como acá y, y como en, en todos lados no eh, como una vivienda digna un lugar donde quedarse porque seguramente mucha de esa gente no tiene donde quedarse tiene tiene eh, muchísima menos suerte que el que, que, que el que puede tener un lugar no uh -huh. un lugar precario aunque sea pero un lugar al fin no sé o sea la la, la población va creciendo la la capital federal va concentrando más población todavía Y la gente tiene que, que, que buscar dónde ubicarse, ¿no? Y ubicar a sus familias. Bien, les voy a leer bien la noticia. Dice las familias ayer fueron forzadas a abandonar el predio que ocupaban en Villa Soldati. ¿sí? Eh, reingresaron al lugar y cortaron la avenida Escalada y las vías del premetro, ¿sí? del ferrocarril del Grano Sur, en reclamo... Eh, de justicia por las dos personas que bien, como lo dijeron los chicos anteriormente murieron durante la represión realizada por la policía federal y metropolitana un grupo de organizaciones sociales convocaron a concentrarse mañana o sea, con el día de hoy a partir de las 17.30 en Callao y Rivadavia para marchar hacia la jefatura de gobierno porteño ¿Sí? lo, lo que yo digamos no justo estaba por la zona hoy a, a la mañana, al mediodía y, y bueno, lo que uno siempre hace es antes que ver la tele que te genera todo un pánico te genera una cosa de espectáculo no que uh -huh. es un clásico este tratar de escuchar un poco los, los rumores o lo, o, o lo que se dice por la calle no los, los los comerciantes los vecinos este lo que uno mismo ve no sí también estaban diciendo eh, también siguiendo con la base de la televisión como bien Emilio dice la lo, lo que forma la televisión eh, en ese paranoia también dijeron que bueno que est estas dos personas Eh, fallecidas por la represión policial. Y yo les diría asesinadas, ¿qué te parece? también, sí señor asesinadas por la policía. Asesinadas por la policía van a ser eh, veladas en el lugar y enterradas en el lugar de. Porque una una de, una, una de las cosas que llama la atención y este que está bien que los medios no se pueden cargar al hombro Cierta, ...ciertos títulos, ¿no? Uh -huh. Pero decir las víctimas del hecho... ...las víctimas de la represión... Uh -huh. este, ...el saldo... ...son dos muertos... Uh -huh. Este, ...me parece que hay dos muertos... ...asesinados por la policía... Uno ...eso es, es muy claro, me un parece... ...un hombre de 22 años, apellido Salgueiro... ...y una de nacionalidad paraguaya... ...y una mujer boliviana... ...que no, te, no se especifican datos de... ...de quién es esta mujer en sí... ...pero bueno, eh, asesinados por la policía bueno queremos ponernos también un poquito al al tanto sabemos que la gente lo ha hecho a través de, de todo el día y y de, de a través de las noticias y la radio pero está bueno que, que también nosotros podamos tomarlo uh -huh. desde otro punto no desde que la gente también no solamente está reclamando por un techo digno no y que es un campo de, de deshabitado que lo va a agarrar una empresa según, Hola, según no, digo... la palabra indoamericano no uh, la... terrible palabra digo eh, los terrenos Son terrenos de que pertenecían a, o pertenecen obviamente a algún pueblo originario, ¿cómo es? Este, ¿O solamente terrenos? No, no sé, es un nombre como le ponen el parque que está a 200 metros, 300 metros, el parque Julio Argentino Roca. Ah, o está sea, bien. no creo que la gente que esté ahí, o sea, eh, eh, vos lo primero que ves en, al entrar al parque es una estatua de un gorila y una estatua de un dinosaurio. Mirá. Muy bellas, muy lindas. Sí. Y no creo que adentro esté lleno de gorilas y dinosaurios, no como tampoco creo que el parque indoamericano, al ser un centro de recreación, de re recreación ah, esté bien. lleno de, de gente de de descendiente de pueblos originarios, entendés o este venida de las provincias o del interior. No, no es un parque de recreación donde no puede vivir nadie, supuestamente. Tenemos, claro. otra, tenemos otra data aquí que la acaba de encontrar Emilio, de Frente Popular, diario Santillán. Eh, Darío Santillán. Darío Santillán. ¿No? Y dice esto, eh, Bernardino Salgueiro, 22 años, y Rosemarie o Rosemaría no sé cómo se, se llama Rosarí no. Puja de 28 años varios eh, dice varios detenidos de gravedad uno en terapia intensiva eh, eso, digamos, bueno, eso es un dato, es, ¿no? es lo, el frente de Darío Santillán es, es digamos de los de los primeros que se suma y apoya uh -huh. este organizando organizando alguna gente no para que se sume en el lugar y a la vez eh, realiza una protesta que con más convocatoria tal vez eh, en pleno centro no para uh -huh. reclamar por por esta gente es la gente que también este llamó a, a, al gobierno y a la policía al diálogo hoy a las 6 de la tarde era lo que estábamos hablando que, que estaban en una en un lugar alejado de, del lugar que claro, estaban ocupando a, dialogando a varios metros digamos el Frente eh, Popular Darío Santillán es de lo que está está tomando digamos eh, de alguna manera eh, nada Se encarga de, de de tratar de que esto se sepa, de, de saber los nombres reales, de saber que uh -huh. que la que hacer saber ¿no? que los tipos están en el lugar y ven a la policía reprimiendo con Itacas, ¿no? Que no con es una, con que no, reglamentarias. Que no es una mujer boliviana, es eh, Rosamira Puja de 28 años. ¿sí? Eh, y dice, bueno, hay una, una, una, eh, una bandera que han llevado que dice, hey Macri, basta de desalojos. Sí. Claro, porque recordemos también que hace poco, bueno, esto se viene haciendo durante todo, es la gestión de Macri con la creación de la UCEP, ¿no? que era el, la unidad de control de espacio público, que simplemente no desalojaba gente que estuviera ocupando alguna vivienda, sino que, Este, maltrataba a la gente que estaba mendigando, que estaba trabajando de, de cartoneros, este o a los lilleras como el, se les dice, Liniers, ¿no? lo que pasó en Leñez con los cartoneros. Exactamente, ¿no? hace poco también en San Telmo fue desalojado un edificio en donde lo más llamativo de, de, de esta situación, desalojaron todas las familias. Este le dieron cuánto ¿le dieron eh y la idea siempre son 1000 pesos o algo así por sí, familia. No, también eh, 10.000 pesos, a veces dan 30.000, pero son cupos muy limitados, digamos, ¿no? Entonces Bien. Este, no todas las familias que viven ahí pueden llegar, llegar a, a... recibir a, ese dinero. O, a, o juntar la documentación ¿También? de acreditar que todos los hijos son de ellos o que estuvo viviendo tanto tiempo ahí. Ah, hay una hay una data que también dice que bueno que fueron los disparos de 38 corto 38 no sé cómo bien cómo es el arma, pero no es la reglamentaria de la 9 milímetro de la policía. Claro. O sea, dice que los que están muertos no fueron con balas de la policía. O sea, que no, era, no salieron del arma reglamentaria de la policía, que es obvio que nunca va a salir, ¿no? Eh ha pasado durante años estos gatillo fáciles y estos asesinatos que nunca vienen bueno, a manos no, de la policía. A, a los ¿no? Hoy se veía por la tele los sicatacasos sí, limpios. Tra tratándose de armas también recordemos a Mariano Ferreira, ¿no? Uh -huh. Como que fue asesinado y precisamente la represión estaba tercerizada en una patota sindical, o sea sí, que sí. la policía y el gobierno de alguna manera tenían su, su, su mirada de, de alguna manera puesta o, o ellos estaban bajo el ala del gobierno, ¿no? Uh -huh. Así que digamos me parece que que viendo un poquito y, y tratando de no ir, eh muy profundo, este uno sabe de dónde viene esto, sabe este que la policía tiende a reprimir, ¿no? Y y también hay muchas movidas políticas, me parece para este vos sabés, de... vos decir que tienen eh, tienen como negociar quién tire quién tire de gatillo que no sea un policía. Eh, no yo lo que digo es sobre quién recae esta responsabilidad no sí o sea a quién le juega más en contra porque esto le juega en contra a todos digamos mm. pero a quién le juega más en contra si es al gobierno nacional que dice que es su política de no reprimir que últimamente está eh, flaqueando mucho no esa esa tratar de mantener ese ese perfil o a Macri que sí, porque la verdad supuestamente que supuestamente ocultó... si los funcionarios del gobierno están laburando y quieren un cargo digo no tienen que hacer como cosas conjuntas con el gobierno no se pueden disparar por su lado no digo la represión dentro de un municipio que supuestamente es oficialista no cabe si la claro, no no pero igual eso, eso está bien digamos eso también se le llama de alguna de alguna manera la federalización de la represión es que cada intendente y cada gobernador se haga cargo de los muertos en manos de la represión este en sus provincias o en sus municipios. no que eso también digamos, es deshacerse de la responsabilidad eh, bueno, eh, quiero ir a un tema porque tengo más información a pesar de esto veo una foto que también solamente voy a leer eh, el título y después de un tema lo vamos a, a, a dialogar y a, y a desmembrar aquí en esta mesa de esta laguna chicos, dice posen con las armas eh, y ametralladoras ese es el título que sacó Y bueno, usted ve en la foto y veo un gozo de esto, la gente... Esto tiene, esto tiene que ver con, con Reina Rich, ¿no? Que se, se nos fue mm, bailando. Pues no. No, no, no. no la no, palma no, apunta en fuego, no. No, se, no, no, no. no, Cuando no. después te voy a estar contando de dónde, de dónde son estos chicos, quién le dio la ametralladora, veo una, una, una, una combi muy conocida. Después yo te voy a estar contando... ¿Quién es Reina Rich? ¿Por qué lamentamos mucho que se retire del certamen bailando a tan poco de, de, de cerrar? Muy bien. Te está contando de dónde viene, quién es y qué hizo. Para merecer ah, sí. ese lugar impresionante quince sesenta y seis noventa cincuenta la línea de teléfono para combinarte. Me Real Mertin, realmente interesante lo que reina, eh... estamos con vos, sí, sí, sí. Y claro. bueno, también yo digamos... le decía a Carlos hoy cuando arrancamos el programa, la verdad que no pude dormir en toda la noche, afligido por lo que le está pasando a esta mujer, y le decía Canal 11 tiene que tomar cartas en el asunto. Cuando, cuando guste, Cristian, dale. Cuando la noche el sueño crecía un gran estruendo me estremecía y salí a la calle con mucha confusión mucha balacera me llamaba la atención gente que ríe gente que llora gente que canta gente que baila y se paraliza gente que ríe gente que llora gente que canta gente que baila y se paraliza no lo puedo creer era una ciudad tranquila no lo puedo creer la gente vivía dormida La gente vivía dormida oh, oh. Cente que ríe, cante que llora, gente que canta, gente que baila y Se paraliza y gente que ríe Canta que llora gente que canta gente que baila y Se paraliza y ya Y fuego y ardía, mucha balacera, mucha confusión y mis ojos que brillaban de alegría. Chalena. una linda balacera. Venga, una linda balacera contra toda la ciudad. Chalena. una linda balacera. Venga, una linda balacera contra toda la ciudad, toda la ciudad. La jacarrí, hay Gente que llora, Chora. gente que canta, gente que baila. Un sueño nomás, la gente seguía dormida. Era un sueño nomás, la gente se muere tranquila. La gente se muere tranquila. Ay, pero qué suerte más negra he tenido hoy. Un momento, un momento. ¿Ah? ¿Cómo dijo usted? Yo decía que he tenido una suerte negra. Pues... No, amiga, no, no, no. La suerte no tiene color, sino sabor. ¿Cómo? A veces es dulce, otras veces picante, unas veces insípida y otras veces saladita. Como el día de hoy para usted. Bien salado. Elimina el racismo de tu lenguaje y de tu vida. Ni el ni el, credo, ni el... Multirracial. Multicultural. Multirracial. Multicultural. Señor productor, ¿está cansado de esas molestas plagas que les hacen perder su tiempo y dinero? ¿Ya probó con los otros plaguicidas y no le arreglaron todo el problema? Pruebe con el inoculante para soja Matamax Porque Matamax garantiza la perfecta salud y calidad de su producto Mientras extermina cualquier tipo de plagas o molestias cercanas en cuestión de minutos Matamax posee la mejor tecnología en químicos para eliminar todo aquello que le moleste a su producción Plagas bacteriológicas de 4 a 6 días Plagas animales de 12 a 16 días Poblaciones vecinas, entre 72 a 84 días. Matamax, exterminio absoluto sin rastro. Calidad garantizada. Sin, sin cadenas, cadenas, sin cadenas. Apoyando la producción agrícola. Un programa de rock, personajes y desinformación. Viernes de 17 a 19 horas por el aire libre de la 107.3 FM Tincunac. No la escuchen, no la escuchen. Sin cadenas sobre los pies. Ya no. Si la justicia existe, tiene que ser para todos. Nadie puede quedar excluido. De lo contrario, este silencio no fue un error. Si la justicia existe, tiene que ser para todos. Nadie puede quedar excluido. De lo contrario, no será justicia. El error es el silencio que se genera ante los casos impunes. Somos diferentes. Valemos igual. Los jueves, de 15 a 15 y 30 horas, los chicos toman el dial de tu radio. Los pibes del barrio, el grupo de apoyo escolar del Centro Comunitario Belén. Todos los jueves, de 15 a 15 y 30 horas, en la FM, Tincunaco 107.3. Tu voz, nuestra voz. La Laguna Negra, un desopilante chapuzón en la música y la actualidad. teléfono para comunicarte. ¿Qué dijiste, Carlos? La Laguna Negra. Le hice una seña media extraña, grita pero él me ah, entendió. Él me... La gente no sabe que estamos en tinieblas. Estamos acá, en la, en la, la tiniebla. Radio. Estamos teniendo una velada romántica en la Laguna Negra. Dame, no digas, Yo soy sea. el varón. <risa> Digamos que esta laguna <risa> es más negra que la Laguna, ¿no? Sí, sí exactamente. Estamos muy a la luz de la información. De también, a la luz de la información. Exactamente. Eh, ¡Chicos posen con las ametralladoras! Esa fue la tapa que sacó, dice. La cúpula de la policía de seguridad aeroportuaria, dice. Hecho a dos efectivos e investiga a otros doce por haber entregado como un juego armas sofisticadas, chalecos y mascarillas a niños muy pequeños durante un aparente festejo de fin de año. Hubo foto de los chicos. Ah, pero se la mandan los poli, ¿eh? Ahí se ve la, la fotito de los chicos, ¿no? Encima que la policía aeroportuaria maneje tal armamento, ¿no? Sí, sí, sí. A Ahí me sorprendió chalecos eso. Antibalas. No, no, terrible. ¿Vos los ves? Hay un chico con, con un cuchillo entre los dientes. Tendrá seis años esta criatura. Impresionante. Tiene los, los cascos estos que sí. son no, antimotín. No, no. Sí, no, vos los ves acá. Están todos recontentos agarrando el fusil como si fuera... Sí, eh, quiero uno de estos para mi cumpleaños, ¡Mamá! ¿Sabes qué, qué me hizo acordar? Me hizo acordar, ¿viste la película eh, Ciudad de Dios? Ahí como aprenden enseguida a disparar, ¿eh? Aprenden ¿Viste cuando seguida. ellos posan sí, sí, sí. para la foto? Mm. Claro, pero es, lo, la, los de la película de Ciudad de Dios, digamos, como que eran de ellos las armas. Claro, C.P.K. y ¿eh? ¿No Todo eso. El Sanagoria era. La, la, las armas eran, eran de ellos. Sí. Estas la policía se las facilitó mm. No sabemos cómo habrá terminado este festejo, ¿no? Uh -huh. A los, los tiros. Claro, no, no. Lo que... Una de las costumbres bum, que tiene bum. la policía, cualquier policía metropolitana, federal, aeroportuaria, es en los festejos disparar al aire. Claro. En repetidas ocasiones. No creo. Por la falta de pirotecnia. Eso dicen claro. que es muy peligroso para los chicos de la pirotecnia. Ah, entonces Todo años. lo que sube baja. Eso Pero por, es por, que eso pusieron, no, por eso le pusieron cascos. Todavía no entendieron ellos. Dice que le dieron a niños entre 4, 5 y 6 años se empuñaban. Falso ametralladoras y armas de todo calibre. Usaban chalecos antibalas, y bueno, como lo repetía antes, macarillas, antigases y chalecos. Era una asombrosa postal de tinte militarista. Lo Después también de eh, se, se sumaron a los festejos ¿no? este, hijos de los eh, sindicalistas. Hay varios sí. chicos, entre ellos está eh, Moyanito. Ajá, sí, sí, sí. Posando con armas, acá se los ve, ¿Cómo se, ¿cómo se llama el hijo está. de Moyanito? Huguito. Eh, Huguito, sí, sí, Huguito. Sí, Uguito le le dice. Sí, Uiti le Uiti dice. Moyano, Moyano. Y ahí varios ahí. más. Uh -huh. Un pedracita también. Exactamente. Hablando de más policial, a la orden mi sargento dice el diario. Así nomás te lo digo. Pero no, no te, te equivocaste, Carlos. No, es no, no, orden, no. No. no, no. no, no. Es es a la orden mis sargentas. No, no, no, no. Mis sargento. Es a la orden mi sargento. A partir de ahora porque te lo digo ¿Vos yo. Vos le decís un sargento, sargenta y sabés lo que te puede llegar a pasar. <risa> sí. Acá Me dice, en... desde ahora la sargento dejará de ser sargento y pasará a llamarse... Sargenta. Sargenta, como corresponde. ¿Eh? Pero escúchame, ¿hay, ¿está la palabra sargenta en el diccionario? No sé la comisario será hablo como me lo indica la real Academia. no, de no, es que se modificó hace se modificó, días sí. hace días se modificó, se modificó entró la... en la última versión, la B ah, no sería más nivel larga ni B corta, sería B igual, B corta digamos no. que es sargento o sargento o sa sargenta sargento. o sargento no es sinónimo de ser gente, así que sigue siendo lo ¿Con mismo, ¿con qué B va eh, sargento? no, no, no, va con B ¿Con no, P de burro La B de burro se pasaría a llamar B a secas. A B a secas y sí. la B corta, que hasta ahora la conocíamos como B corta, la mal llamada B corta, claro. y ahora más es la V. Exactamente. V. La v, v y la B. Bueno, pero así se dice. ¿Cómo en se Estados escribe Vela? ¿Cómo se escribe Vela? Con V. Con V. Con un lápiz. <risa> no ¿Uva con qué se escribe? Con V. Con, con v. v. Se escribe con V. No con B corta, con V. Viste, viste que la W es WB. Vino Uvita, ¿con qué se escribe? Con W, con W, W, ¿cómo? W, B W por el vino, V por la B corta. Claro. Ah, muy bien, perfecto. Eh, muy bien. La, la, el comisario será comisaria, el oficial primero, oficial primera, y el perfecto será perfecta. Eh, estos, miros, mucha, estos muchachos ¿sí? que tienen que preocuparse. Igual nadie al... es perfecto. Eh, nadie es perfecto. Vale. Será, que preocuparse... hola, perfecta. Por otras ah, era, cosas, perfecto. ¿no? Esta, esta gente tiene que ocuparse de otras cosas, va a estar pensando en cómo le, se refiere a alguien de mayor grado, ¿no? Claro, está ¿cómo le tengo que decir sargento sargento ¿Ves si te equivocaste? Sargenta. Dice, eh, bueno, sargento, ¿cómo me dijo sargento soldado? Oh, sí, claro, sargenta. También digamos identificar armas reglamentaria con balas de plomo a eh, armas para alguna reprimir alguna manifestación <ríe> sí. con balas de goma. Claro, lo voy a decir. ¿Cómo se dirá, no? Manifestación, arma de qué. Arma de goma, arma con balas de goma. ¿Balas no sé, de qué? Arma no reglamentaria. No, <risa> Represión, arma no reglamentaria, bala de plomo. Claro. claro hay ah, que aprender viachi. a diferenciar, digamos. Sí, sí, sí, seguro. Estos cambios son impuestos por el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Policía bonaerense para reflejar en el lenguaje de la integración de las mujeres a la Policía de la Provincia de Buenos Aires corrigiendo el uso sesgado de algunos términos. Señores, por ejemplo, Natalia Natalia... Natalia Natalia es eh, el NN, ¿no? El NN sí. que, Exactamente. Pero podría referirse Natalia Natalia a una mujer y, y a un hombre Néstor Néstor puede Néstor, ser Néstor Néstor, sí mm, puede ser, mm. igual mientras le dicen sargenta, dice tomada sargenta, la cagan a palo, tomada sargenta, <risa> le está, pero no está diciendo. ¿Sabés qué? estuve con una sargenta le dice. Estuve con una sargenta. Porque <risa> la si re... así, estuve con un sargento, mm. y me la llevé un boliche a tomar algo. Mm. <risa> mm, no sé, no, no, no creo, che, eh, eh. Sí, no sé, es medio complicado el lenguaje de, de la policía, Carlos. Sí, Uno es. nunca se imagina qué es lo que puede haber detrás de, de, de tal complejidad, ¿no? Eh, Exactamente, igual, sobre igual todo yo, por la forma que, en la que ellos hablan, ¿no? Sí, y ahora encima dicen, nosotros no somos sexistas, no somos sexistas, entonces vamos a hablar correctamente. La sargenta se va a llamar sargenta, no es más sargento. Igual eso sería lo mínimo y sería, lo menos pedirle, grave, sería pedirles demasiado lo menos grave igual digamos de todo lo que hacen no creo que tendrían que cambiar otras normas vamos a tirarnos un poquito al fútbol al fútbol muchachos porque uh, ¿cómo, hoy... salió ¿Eh? cómo salió el ciclón ¿Eh? para para que voy a hablar de cosas importantes que es que ganó estudiantes sigue puntero ganó vélez le sigue pisando los talones y hoy hay todos, una cosa todos, de todos... lo que vos dijiste al principio que ganó estudiantes y que a mí me interesa más de lo que O sea, ganó el estudiante está bueno, pero ¿quién perdió? Perdió River ¿Cuánto perdió River? Perdió 4 a 0 Yo le quiero dedicar este 4 a 0 a Matata y a Guiso Que ah, deben estar bien. escuchando sus casas Perfecto. Y nos vemos en, no sé Te veo en la final, decir. te veo en te veo la tabla de descenso Y River se escribe con B larga No se escribe más con B corta. Se escribe, con, dijeron, v, ¿no? se escribe con V No, con, al revés Se, con ¿Se B larga? escribía con V, ahora se escribe con B larga Con B de burro eh, Señores, también ganó Vélez, Vélez le ganó Huracán 2 a 0 Y Independiente se enfrenta hoy a las nueve, señores. Se enfrenta con el Goyaz. Se enfrenta somos con el Goyaz Brasil, Se puede decir que hoy somos todos rojos. Rojo. Hoy somos, todos, un poquito. Hoy somos todos demonios. No sé, pero le, me gustaría que gane el rojo. Lo que es un equipo argentino, va a representarnos en Latinoamérica. Bueno que yo que... siempre fui partidario de que gane el que juegue más copado. No, no, Mientras sí. no, yo decía, mientras no sea River, afuera que gane siempre el equipo argentino. Hasta para mi equipo, yo me acuerdo que una vez pelimos con, con Liga de Ecuador, mm. no sé cuánto, no, un rebaile en la final después de ganarle a River como cuatro, no sé claro, cuánto. Yo creo, que, yo creo que es como todo, o sea, el Independiente quiere que, el de Racing quiere que Independiente pierda y que no gane, porque es así, es eterno rival de, sí. de Independiente. No, no, había, que... obviamente, todos los de Racing hoy están con el Goiás, ¿no? Sí. hoy claro, hoy están todos con el Goiás. El turbo Igual, debe estar, claro. el turbo hincha de la academia está con el Goiás. Exactamente, nosotros que, que River ojalá que descienda, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y In la verdad con... que las de River te dan un poco de... Sí, que descienda esos hijos de mil bueno eh... Hoy son podrá, malos, son malos. Hoy juega el rojo. Eh. Después de tantos años, ¿no? Volver de a acariciar. Años, el rey de... ¿Podrá volver a, a tener esa satisfacción del rey, contar, de el el rey de copas? El rey de copas, de copas solamente tiene el rey de copas de nombre nomás. Porque hay equipos que tienen más copas que independiente Eso Pero, yo lo averigüé. Yo lo averigüé. Ah, no sé. Él tiene una fuente más... Cuando sí, me sí, traigas acá la fuente específica... Le dos veces, aclarar. Por ejemplo, Alejandro. Boca... Aparte, ahora no te veo. Por ejemplo, no veo. Boca tiene más copas que Independiente Sí, eso es sabido. Boca le sacó eh, el título de, de, de Rey de Copas a... Se puede también decir, recupero. yo tengo esta información casi chequeada. Casi chequeada. Tenía que salir un 15 minutos y ahora vengo. Pero antes te digo, <risa> antes de chequearla te digo, Macri le compró varias copas de las que Boca ganó en los últimos 10, 12 años. Macri se las compró como... Vos decís, forma me acuerdo de que a Boca no, le adjudicaron no, una copa no. en el campeonato. Eh, para, esto está chequeado, ahora vengo. Eh. Voy a calqueosco la... Y ya te lo, Yo te me digo... acuerdo que Boca jugó un campeonato que llamó Campeonato Autopistas del Sol eh, y Macri sería. le dio la copa a Boca era sí. el campeonato Rapipago, ¿no? El campeonato Rapipago que estaba auspiciado por Rapipago la empresa claro, de los no Macri. Quiero, no quiero creer eso, no quiero sí. creer eso. Lo único que le puedo decir es que estoy conmocionado porque estoy viendo la carita de Reina Rich. Estoy viendo la cara mm. de Reina Rich, chicos. es Reina Rich Es Reina Rich y me pone mal. Mí, me, me, pone. me pone mal y son cosas que indignan realmente ¿no? acongojada cómo se dice a tenemos a gente ocupando a, a gente no estamos hablando del de show que todos argentinos admiramos mm. sí. realmente tenemos en la mesa en el jurado bailando a gente que este, no merece estar ahí <risa> nadie lloró cuando se fue de Ricardo Ford no y menos cuando volvió no y hoy la verdad que estamos todos compungidos porque <risa> Reina ha abandonado su trono con quién estamos Estamos con Reina, todos con Reina. Ah, Estamos está todos bien. con Reina. Sí. ¿Por qué renuncia eh, Reina, Reina al Repeto, Bailando? ¿Por, este, ¿Por qué? Está muy triste, Juanita Repeto nos Juana mandó un Repeto un es la hija de Nicolás <risa> Repeto? Y Reina Rich. Ah, no sabía eso. <risa> este, bueno. le puedo matar charlando un poquito sobre esta despedida de esta enorme, se metría, se, gigante se, actriz. Se volvió una enorme no um... pérdida. <risa> Realmente que con ta a tan sí. temprana edad, ¿no? Que claro, sí. Con sí. tantas cosas interesantes que hizo en su vida. Uf. Yo puedo, podría nombrar... 20 25. Claro, o sea. que, que, que, este, que justo a esta altura de su vida no pase a una sí. vida este de indigencia, ¿no? Ajá. De casi como una linchera. Cristian, a uh, salvarnos de este, tenga que de, de acá el de los de soldados no que yo también estuvo lágrimas. ahí. Así que cuando busques, Reina estuvo, eh, estuvo cortando un, la un calle. terreno, sí, sí, sí. solo vos podés cortar con esto, en soldati. con este dolor Ajá. interno, que está en la calle absolutamente y no vale nada. Solo sí, sí, sí, esa vieja Estaba la vieja ahí cortando la calle. 15. Todos los viernes a partir de las 21 horas por FM Tincunaco 107.3 El burro, el burro por, por, delante. por delante Agustín Gómez, El, el Pensador, pensador. Pablo Carballo, el hincha de Boca, Mauro Ruiz Díaz, el irresponsable ideológico, Maki Torres, La Lupa en Territorio, Emanuel Echeverría, El Escuchante. Todos los viernes, a partir de las 21 horas, por FM Tincunaco 107.3, El Burro por Delante, la realidad que nos empaca. Todos los viernes, a partir de las 21 horas... Cuando cumplí mis 16 años... No, no, no, no, jovencitas. Ella no puede ir a ninguna fiesta si no es conmigo o con su madre. Todavía es una niña. Niña por aquí, pequeña por allá. Ya tenía 21 años cuando... ¿Cómo que te casas con Jorge? Pero si aún eres una chiquilla. No sabes lo que es la vida. No te casarás. Y no me casé. Porque siempre los papás quieren gobernar a los hijos. Que yo sepa, el supremo solo les dijo... Instruye al niño en su camino, en el camino de cada uno, claro, no en el de ellos. ¡Por Dios! ¿Cuándo van a aceptar las diferencias? ¡Así no se vale! Los viernes, de 15 a 17 horas, viejas brujas hechizan el aire de la Tinkunaco. Viejas brujas. El programa de género de la 107.3 Por FM Tincunaco Tu voz, nuestra voz Oye mujer, ¿dónde te has metido? Quiero mi desayuno Mamá, enséñame a cocinar Oblígame a lavar los platos, a barrer, a limpiar. Si no lo haces ahora, mañana seré como mi papá. Como mi papá. No es lo mismo una tarde engancharte una negra que enganchar tarde la laguna negra. La laguna negra, de lo peor, de lo mejorcito. 66 90 5002 Nuestra vía de Comunicación Telefónica Seguimos a oscuras en esta Laguna Negra, como siempre Aunque haya luz, estamos a oscuras siempre nosotros, te cuento sí. eh, de Decir que si alguien quiere eh, hacer alguna señal Lo hago enfrente de Carlos, que es como que tiene la computadora enfrente Es al único que veo, porque a Ale y a Emilio yo ya no los veo Ah, está bien, bueno sí. Y para contarles que recibimos un mensaje al programa Vamos de, todavía. Exactamente. Vamos. De Vero y Lucy ¡Ah, no! ¡Vamos! ¡Qué buena onda, boludo! Que nos dice, estamos escuchando... Para cerrar un día espectacular. Sí, es exactamente, la exactamente. Un sí, sí, sí, sí, sí, sí. Somos el único programa que salimos este día. Ajá. Somos el único. El molde. Para toda la gente tincunaquera ¿no? Que esperó todo el día para escuchar vida en esta sintonía. Ajá. Nos escuchó a nosotros. Y les cuento, en este se momento. ¿Qué hora es, Carlos? Para Hay que vida, la gente de... sepa que no está grabado. 8.27. 8.27 de la noche. 2027. Jueves. Jueves. <risa> no, perdón, miércoles. Miércoles. 8 de diciembre. Exactamente. ¿Sí Así que no está, no está en no está grabado, está, estamos todos acá. ¿Qué dijo el mensaje Alejandro? Eh... El mensaje. Si, si tenés luz para ver. Si sí sí sí sí. El mensaje dice que nos están escuchando, que está muy bueno el programa mm. y que nos mandan saludos. Para, para Delia que también estuvo escuchando dice, toma Delia, toma, Mirta dice, toma Mirta, Mirta dijo, Mirta Mirta, Mirta, Mirta, Mirta, Mirta le armó el robo de su departamento no. así nomás. Sí no sí no, sí, no, no, no, sí, no. sí ¿Cómo, Mirta sí. Mirta lo hizo Mirta que se robó la chiqui no ¿Sí? ¿Viste que Cristian había tirado hoy esa frase? Sí. Bueno, Delia lo escuchó y a los cinco minutos entró al Twitter y tuiteó de que Pero este que tiene Mirta una cara de piquetero ¿Vos pensás ¿también? que Mirta se hizo robar? Sí, no. sí, sí. Vos pensás que Mirta ya contrató a alguien? Sí, sí. Para Delia. No. Dejó las joyas a Para propósito Lía, ¿eh? ahí. yo sigo con mi teoría de que las guardó en algún lugar y no recuerda el lugar. <risa> en el bolsillo. Él dice, Delia dice estas textuales palabras, dice, la gente dice que se hizo afanar la gente, ¿eh? Según Delia dice que él escucha en el bar. Cuando él va al bar, va a, ver a la, tomar la pila escucha que el tipo al lado dice para mí se hizo afanar. Y ahora, dice... Ahora, él eh, usa la misma frase que usa Mirta Legrán para todas sus bardazada que dice, lo dice la gente en la calle. Eso citan a la gente. <risa> la así. gente, La claro. gente dice que lo hizo para victimizarse. La gente de qué, dónde vive Mirta Legrán, dónde vive Delía, la gente de qué va Es, la, que, es la, gente de de la gente de Delía. La gente de Delía <risa> dice sí, que... Sus muchachos. Claro. Los chicos de Lía. Para culpar al gobierno, dice... Señaló el piquetero oficialista. Bueno, bueno, un... bueno, a ver, a ver, a ver. Sí, que sea claro, este muchacho, por favor, este hombre, ¿cómo le va a echar la culpa al gobierno? ¿Cómo le? Pero ¿qué, qué, de qué estamos todos locos? culpa al gobierno. Él dice que ella está culpando al Cristina gobierno. Cristina me robó, Aníbal Fernández entró a mi casa sí, y me robó. Sí, tal cual. Si Oli entró, Sioli entró. Tiene la mano fría, la mano dura. Bueno, no, de... no sigamos nombrando funcionarios porque se nos cae la teoría abajo. Bueno, el, el gordo Vici entró y me afanó la joya. Todo puede ser. En eso. su programa la, la no, diva No, es que no descartó, se puede ir por la vida culpando a quien uno quiere de las cosas que uno se Y no ella ocurre. dice, esto me pasó por hablar de la delincuencia. Claro, claro, pero ella dice que en su programa la diva descartó que el asalto tenga relación eh, con su posición política, pero no. reclamó a las autoridades que nos cuiden a todos los a ciudadanos. Qué horror. Cuiden qué... a la chiqui, loco, déjense de romper las pelotas Si no más te lo digo ¿Qué También, ¿qué a roca la, la Recordemos ¿no? que Mirta Legrán El viernes en el programa Ella anuncia que va a estar de gira ¿no? Por las provincias eh, Promocionando este, Precisamente a una cadena de seguros A una empresa de seguros Y sí. va a estar en Entre Ríos todo el sábado Chiquita seguros. Fue cuando sucedió el hecho O sea que ella se avivó giles no, En vivo. su propio programa Claro Para mí la mandaron a afanar los parientes porque no la aguantan más. Eso es mi teoría. No sé, la gente ahora dice que ella por todo lo que José le robaron... Leiva. Por todo lo que le robaron dice que tiene que desembolsillar alrededor una cifra superior a los mil pesos. Ah, sí, para desembolsillar. Ella dice que se va a volver a comprar lo que le robaron unos aretes, dos gargantillas y unos guantes de bisón. Son Esas cuatro cosas que esa, le robaron. Ella estaba loca porque dice que le robaron los anteojos. ¿Quién te puede robar los anteojos, Mirta? Ahora, el que está viendo lo que veía, Mirta, la verdad... Alguien con muy mal gusto. Sí, sí. es muy mal gusto para anteojos. Bueno, andás a ver lo que valía los antiguos que tenían. Pero ahora Mirta, se vende ¿no? de, de, de todo, se venden hasta las monedas, Carlos. Ahora se pone un gil a vender anteojos de Mirta en, en medio de la ruta y se lo compran. <risa> Capaz que te dice, loco, estos anteojos los Esto usó Mirta. Esto yo a Mirta del departamento, no le digo dentadura de Mirta, La dentadura de Mirta, una, una de sus dentaduras que tenía perlas perlas en los dientes. el botox. Dice que también le robaron el anillo del marido que era lo que más amaba. Ni se me hubieran robado todo. No me importaba más que, nada. Más que a Jazmín. Más que a Jazmín. <risa> más que a Jazmín. Estaba medio... <risa> Estaba medio como en... <risa> a mí está ese... dice. Robe el anillo, loco. Lo ah, Perdón, anillo. quise decir... Más que a Juanita, <risa> más que a Juanita. Juanita, más que a Juanita quería a más su que... anillo Bueno, yo, yo sí, sí. he me sido hubiera... pensando que Juanita la mandó a afanar. Me hubieran robado a Juanita, me hubieran robado a todos, pero no me hubieran robado el anillo de mi marido ah, Tenían que haber leído ¿no? la inscripción Claro, tenía que haber leído, claro, claro, Capaz que leyeron la inscripción que decía 18 quilates y dijeron <risa> matanga <risa> Pero bueno, pobre Mirta, la sí, verdad Sí, pero ¿no le, no le están haciendo causa al conserje? No, Mirta dice que es de el, el, la persona encargada de la seguridad de su departamento Es de su muy mayor confianza Ella ah. lo dijo así de bueno, muy vos Fíjate mayor que confianza. se afanaron hasta la computadora del que tenía en el hall ahí Como medio de seguridad Tenemos luz Pero parece que estamos como medio un cabarulo algo así <risa> sí, no, la la luz, Hay luz roja ¿qué? Hay luz roja <risa> Stop Cuando hay luz roja porque no podés animarte a, a mucho Llegó un, ¿Qué pasó? Llegó un mensaje de, de Caro, la hermana de Vero Mi cuñada que dice que también no está haciendo el aguante. Muy bien. Y le pide a Cristian, sí. muy encarecidamente mm. que le pase un pedacito de un tema de Arjona. Vos sabés qué hacer, ¿no, Cristian? Oh, no. Sí, vez no pasárselo. Que la Ese es mi Cristian. Pero pues no so porque yo ter ter quiero, sí. sino porque Ale no me deja, obvio. Uh -huh. en... Bueno, Carlos lo está cantando. ¿Cómo era, Carlos? Así no sé que él las inventó. Así que necesito este favor. Tuvo que Ahí estar está. Bien. ¿Qué onda, Alombra? sin duda. Uh -huh. pensó en dos? Sí. ¿Eh, ¿Te gustó, eh? Da ¿El taxista? Eh, eh conozco, conozco un par de temas de... Yo era el portero del edificio 32. Ese es un ¿Estás, estás hablando de...? El portero de Mirta. Sí, el edificio... <ríe> no, no, 32. no, dice, El ataque del pasado domingo a la madrugada, tres delincuentes ingresaban al edificio donde recibieron, produjeron al portero, entraron al departamento de Legrande, donde se llevaron la caja fuerte. Y Así las joyas no más. La Completa. Así nomás. ¿Agarraron la llevaron. caja? Tú, un al hombro ¿Sabés lo que? A ver, una cosa más, ¿no? Sin extendernos mucho, porque mi imaginación la verdad que levanta vuelo. Sí. Lo que me gustaría a mí, si yo logro lograr esa hazaña, ¿no? Que es eh, entrar al departamento de Mirta y poder sacar algo de lo mucho que tiene. Sentarme a la mesa, aunque no haya nadie, sentarme a la mesa y poder decir, yo estuve sentado a la mesa de Mirta Legrán. Con, mi, con la chiqui. Y vengo acá y les cuento. Sí. No, bueno la chiqui no, porque supuestamente fui a robar, o sea que no. No estuve con ella. Ah, claro. No, bueno, pero digo... Me siento a oscuras, así la, como estamos ahora. Sí, sí, sí, sí. Claro. Bueno, acá hay gente que, que se aflige mucho por lo que le pasó. Eh, dice, lamento mucho lo que le pasó a la señora Legrán, aunque haya muchos de tractores como Emilio Utrella y Alejandro Guizamón, que estén sí. contentos con lo que le pasó yo me solidarizo dice, no, yo, yo no estoy contento yo, eh. dice, con su pena, sobre todo con el robo de su alianza como guarda que yo no estoy contento mirá que yo participé de la marcha que se hizo <risa> ¿Ah, sí? por Mirta Legrán allá en Devoto ¿no? en donde también participó la gente del Opus Dei, de Villa Soldán todo <risa> mirá vos. Bueno. Así que no, no, no. Déjenme, déjenme muy, a muy ver. Muy... Tengo acá un cable de último momento y sí. tendría que bajar a confirmarlo, pero se los voy a decir ahora, no voy de a bajar. Decilo. A este uno de los que estaban tomando los terrenos en Villa Soldati es el encargado de la seguridad del de el, el edificio de Mirta Legrand. No me Ha no, quedado no, en la bueno. calle. Ah, de Ha los... perdido hasta los calzoncillos. Sí, sí, y sí. sí. Un pedazo de tierra. Che, mira llegó otro mensaje que dice. Si lo canta Carlos al tema, que lo cante entero O estás en el horno, vale Pero Carlos, cantar un tema Porque si no tiene el horno te, te un... Le pedimos a Mirta, por favor, que firme los mensajes Soy de Eh, qué buen tema, loco Me encanta este tema, escuchá Ahí tenés, ¿querías Arcona? Ahí está Arjona. Caro, quería Arjona. Caro, querías Arjona Con Caro. estas luces rojas. Con estas luces rojas. Porque soy bueno y me impongo a Alejandro que siempre no, está como no, dando no, órdenes. No, ¿eh? no, no. no, no. Él hacer... que es amigo de, de, de, de personajes como Mirta Alegrán y yo. <risa> de, de, de, de cagarle el tema? Pará, ¿Y ¿Nos quedamos pará. hablando? ¿Nos quedamos hablando sobre el tema? Sí, le jodemos la admiración. Escuchá, yo te propongo algo más. ¿Qué si le querés cagar en serio el tema, cántalo vos. Mientras, mientras hablamos y le acabamos el tema Somos dos y dos, hagamos dos parejas de baile Ajá. Alejandro, vení no, no, no, no, Ahí está, ¿allí está bien? A mí no me agarró la mano ¿La mano ahí? Soltán. ¿La mano ahí? No, la mano ahí no ¿La mano ahí? no no? no, no ¿eh? ¿Pero cómo crees que bailemos apretadito? Entonces? No, no, no, yo era apretadito ah, ah, está no, el oído, Carlos. no? Está, la, está la luz roja basta Bueno Mi Sargenta Perdona <risa> Perdona. Para quién es el tema es precisamente para Caro para y para Vero y para Lucy están allá escuchando ahí va para que me quieras como quiero Arjona para Caro Vero y Lucy por la para laguna Mierta, y para mí y para mí para soportar la calamidad ser el juguete de tu Más llama, rastano mama, que mó su política es su iglesia romana ya, más llama, más y más llama, hasta que no quede nada del DMC, más llama, más y más llama, que su política es su iglesia romana yo, más llama, más y más llama, quien ascenderá su montaña. quince sesenta y seis noventa nuestra vía de comunicación telefónica fmetincunaco@yahoo.com.ar fmetincunaco.blogspot.com y la laguna negra web.blogspot ahí vas a poderle vas a poder darle de comer al pescadito no y aparte de enterarte de muchas cosas no muchas cosas importantes que pasan sí de, de recomendaciones que uh -huh. les hacemos llegar desde nuestro desde nuestro lugar no de, de gente conocedora del mundo Claro. Tengo una noticia que acabo de bajar a confirmar al kiosco. Sí, ah, sí. ¿Fuiste a kiosco al final? Bajé, compré cigarrillos para vos. Muy y bien, muchas gracias. te lo dejo. Doña Roberta que estaba... ¿Cuánto salió? Eh, 4.20. No, bueno, de, de, bueno, después te lo paso. Dale. 4.20, eh, dos cigarrillos sueltos. Exactamente, escuchame. Escuchame esto. Novedad, esto es novedad y ese el última, último momento. Faltan billetes de 100 pesos. ¿Quién los tiene? a mí me faltan hace rato. A mí me falta un montón, pero esta <risa> no es noticia <risa> último momento, yo, yo voy, Ahora, que, aprovechemos a decir que si alguno encuentra que, que son nuestras, ¿no? Sí. Ahora bueno, en va. los puestitos en la calle vos vas a ir, te vas a dar 900 pesos y te van a dar mil pesos. O sea, ¿no? Hablando, <risa> de, de, de, hablando claro. de las joyas de Mirta, eh. bueno, eh, faltan billetes de 100 pesos y hubo colas para retirar dinero, dice que había procesiones en los bancos, a la mierda. peregrinaciones, colas, <risa> De de kilómetros. Peor pero no que la gente se peor... rendina por la virgen, por los billetes siempre. ¿no fue esta semana que que se mandaron como a a imprimir. A, a, no, no sé si se <risa> dice <risa> a imprimir. <risa> eh, sí. más billetes de cien pesos a fabricar. No sé. pero para quién si no tenemos. Yo sé como No, todo en sencillo. Ahora todo <risa> el mundo se maneja con sencillo. Sí. Este Pero para para yo hoy estuve chumeando uno que me dijo, "¿Cuándo te salió esto que compraste esta gaseosa y vi que tenía un violetita por ahí?" parece que bueno, hay, es, hay hay el que tiene es de uno, los pocos acá. que hay acá en esta laguna hay uno, uno tiene. que tienen violeta no, no. tiene un no roca creo que haya, que no que creo hay, que parece es que los pocos que hay ¿eh? tiene un julio argentino vamos vamos a empezar a el investigar banco central, Pero... el banco central no entregaba billetes desde hace varios días desmienten desmienten dice alguna eh, acción así de la economía para ah. desestabilizar para Ajá. que estas fechas no, el indec no. dice sobran billetes de 100 pesos <ríe> Sobran la mis... gente se pelea en las calles por lo... Claro, no hay, no hay desabastecimiento, dice. Sobran los de dos pesos. Sobran de dos pesos. Que la gente se quede tranquila. No Ajá. hay problema, muchachos. este Monedas los, tampoco El hay. INDEC dice, los bondis no son a monedas, no chamullen <risa> Las monedas sobran. Eso dice el INDEC. Bueno, no sé. esta semana este, van a distribuirse 100, mil, 100 millones de billetes. Ojalá que me toque alguno. Pesos. Ojalá que me toque alguno. 100 millones de billetes de 100 pesos, Cien Cien millones, pesos ya, Carlos, la cuenta. 100 este... millones... De 100, un, Carlos. 100 millones un quintillón. Para. Bueno, un, estos se imprimieron un quintín, en Brasil. Esta computadora un quintín, de madera. Estos se imprimen en Brasil. Sí. En Brasil. En Brasil, en Brasil dice que los, los importan Con de Con razón allá. no llegan. Bueno, Pero no, que llegan no hay acá. maquinita impresora acá en la Argentina. ¿Sabés cuántos no, caudales? No, sino, si no, dejas la las máquinas impresoras acá, sabes que cualquier loco, se olvida el botón. Emilio, acabás de, de avivar... ahí me dijeron Acab que Méndez la vendió a Brasil. Emilio, acabás de avivar Giles. Mirá si ahora toman un avión, ¿entendés? Y ahí... Decís "Uh, muchachos, van a venir un par de caudales con un par de millones de billetes Pero sí, Carlos es. los Giles se vivaron hace rato y truchan. no sé de cien pesos <risa> Ahora van a van a empezar a reventar caudales, boludo. Bueno, te te, te digo otra otra noticia, vos sabés que yo estoy eh, el, a full. full con todo. Sí. Este esto o se Infobae nos anuncia, ajá, y me parece que es en respuesta a lo que nosotros nos veníamos preguntando, ¿Cuál? que las dos muertes en el desalojo de Villa Soldati fueron causadas por balas de armas tumberas. Ya se han hecho las pericias sobre las balas. Se si lo dice Infoval Se han hecho las pericias sobre los cuerpos de los asesinados. Sí. Y las balas son tumberas. Eh, tenían una T este, rodeada por cuatro comillas, de que en cada una de ellas, de los plomos, ¿no? Uh -huh. este, y tenía la cara de cada una de sus víctimas. Exactamente. También Infobae nos dice que eh, las víctimas de, de estas balas también eran tumberos. Eran También, tumberos. Eran tumberos. También eran tumberos. Tenían ah, los cinco puntos en la mejilla. Exactamente. Y que la mayoría de los de Villa Sudati son tumberos. Son tumberos. Este, bueno, la verdad que... Entonces el, se mataron entre ellos. En un informe... La policía decía... No, muchachos, no, no, no se disparen, muchachos, no se disparen. Y se disparaban entre ellos. Qué loco, ¿eh? Sí, exactamente. ¿No se acordaba la respuesta que le dio el superior de, de Franchiotti a un periodista? Dice, no, los pequeteros se mataron entre ellos. Ah. Hablando de Darío y de Maxi, ¿no? Cuando en la televisión... Claramente las fotos mostraban cuando Franciotti le tiraba. Exactamente. Cuando estaba bueno, entonces, vivo entonces podemos decir que según Infobae la policía es completamente inocente de, de, de lo acontecido. Y la, la policía me parece que después de estas pericias de balística ya quedan exentas. Sin ¿no? embargo de, de acá les hacemos ya nuestras disculpas. Sí sí sí. A sí la policía no quisimos difamar. Claro. No queríamos difamar que ustedes son unos eh, hijos de mil también, perras, eh, a, a, asesinos. Perdón sargenta. Perdón sargento No sargenta. porque la sargenta pues argenta... debe estar afligida. Perdón perfecta. Perdón perfecta. Perdón sargenta, perdón per perfecta, perdón cava. Perdón cava. ¿Eh? Perdón, sí. perdón a todas Perdón, Ignacio Cava. No, no, no. Perdón oficiala. Le, le, de acá de esta alguna nuestras sinceras disculpas. Sí. Le, nuestras fuentes capaz que no fueron bien redactadas, no fueron. Romina, te pedimos por favor que la próxima vez que nos tires noticias... Nuestra fuente está eh, pinchada. Fíjate que estén bien fichadas, ¿eh? porque claro. acabamos de, de acusar a la policía de una cosa inocente. Claro, seguro. O sea, después que todo vaya hacia Romina Alfaro, las acusaciones, las demandas, la policía que la venga uh -huh. a buscar a ella. Sí, sí, porque sí. Porque sí. ella es nuestra productora de, de turno. Bueno, y a todo esto, el gobierno porteño, por fin, ¿no? Mm. Por fin avanza en sus declaraciones. Ajá. Deciden dar la cara, no sé bien quién fue, pero Macri no creo. Ajá. Este, dice que ahora lo que quieren hacer es juntar a toda esta gente que está dispersa por, por el campo, por el parque indoamericano. Sí. Censarla y empezar a repartir los planes de vivienda, ¿no? Este ahora hay una letra más pequeña que dice mm. que este bueno tiene que tener mínimo 11 años de residencia en el país Ajá. tiene que tener los documentos al día mm -hmm. eh, si es extranjero tiene que tener pasaporte Ajá. tiene que haber cuatro testigos que verifiquen que es eh, que, que que no tiene vivienda Ajá. este debe contar con mil pesos para trámites. Ah, o sea, no se la van a dar a nadie Este, Bueno, eso es eh, por ahora Es decir, que van a ir avanzando con, con Y la... tiene que tener un departamento en Palermo Ah. Eh, también, o también, o sea, también, no se también. la van a Hincha dar Hincha de boca puede <risa> ser Hincha de boca también Absolutamente nadie va a tener vivienda Tiene que invocarle el resultado de, de, la, de, la, inter... de, la, de la noche Soldati. independiente <risa> Bueno, y, y finalmente Seguimos en, en los policiales, ¿no? Me encanta, hicimos todo un programa policial Un ¿qué más programa hay? policial, sí. nos podemos hacer Un programa completo policial, ¿no? Sí. sí. Tenemos, pero hacer cinco programas hombre. Este En Neuquén Sí, ¿qué pasó? Eh, nosotros lo veníamos diciendo, lo veníamos cantando desde que esta noticia salió al aire. Mm. Cuando entregas las notebooks, ¿qué iba a pasar? ¿Qué iba a pasar? cuando? Es no? un botín fácil las notebooks en las Dijimo, escuelas. Dijimos que era... Sí. ¿No avivemos giles y avivamos giles? ¿Avivamos exactamente, giles? Exactamente. Otra vez pedimos disculpas. ¿Vamos a pe entraron este en, en Neuquén, entraron este al colegio técnico 17. Mirá vos. Este, y robaron 50 notebooks, ha. 50 netbooks, perdón, Netflix. del plan del gobierno nacional. este Y las robaron en clases. Último día de clases los chicos ya estaban preparando la fiesta de egresados. sí pero porque ¿por qué ah. robaron a... a... ¿Los chicos no se la llevan a la casa, netbook? Sí, este, sí, sí. No, no, no, fue no. en clase, fue en clase, o sea, ah, o sea en clase. muchos a... no la dejan en casa. ¿Entraban al colegio y se las afanaron? Entraron al colegio, le dijeron a los chicos si las, las estaban utilizando, ¿para qué? Ajá. Muchos no sabían la contraseña, 50 Netbook fueron robadas, así que, este bueno, este plan es un paso para atrás en el plan de conectar igualdad. Sí. Me me me suena ilógico, ¿no? Que entraron hasta el colegio, entraron hasta el curso Robaron las armas, salieron Se subieron al auto y se fueron Y en todo ese periodo no vino nadie, nadie. Carlos, no dijimos no, que era un auto Bueno, pero supongo que no van a salir caminando no. ¿no? ¿Qué? se pero Van a subir 50, a la carreta, caballo y se van a ir Son 50 netbooks No creo son que 50. se lleven en la mano No, por eso Guarda, fueron? Carlos, ahí, ¿eh? ¿Eh? Te, te echabaste no no no no por de, no por decir <risa> no por decir que Pablo tenía la, la camioneta andando y Rogelio la cargó con una maleta gigante no no no, ah, no, no, no, no, no te, te juzgué mal entonces no no no por favor pero bueno eh sabíamos que esto iba a acrecentar sabemos que cuando lleva la a la, la, la secundaria iba a loco cuando yo iba a la secundaria no me daban no me daban nada si sí, ni... te daban el aula taller Alejandro no mientas no mientas te daban el aula taller. Se ha jugado con el torno, ¿no? con el martillo, la sierra. Sí, sí, sí. sí. No. Yo he visto que te daba, que venía Dualde y te daba el aula taller. No me ¿No? mientas. O el Santillana. O el Santillana. O el el, el, el, el, el, el capelús. Te daban como cuatro, o cinco libros. Te daban uno grande, uno chiquiño. Bueno, en física, biología, después el de matemáticas. Estamos en épocas de candidaturas, ¿no? Y hablando ya. y hablando de cabezón, hablando de cabezas, de grandes cabezas. <risa> Pero este no es el secretario de Derechos Humanos. Eh, no, no, no, no, no. no. no, no equivocaste no. ese mismo apellido Pará. diferente, ah, diferente no, curro. No, me equivoqué, me equivoqué. Creo que Balboa no es, no. Porque es todo lo contrario entonces. Y me parece que sí. Bueno. <risa> es, es como la anti antítesis, La antitetánica. Bueno, sí. este Eduardo Dualde es lanzará su candidatura a presidente cuenta. el 20 de diciembre, en vísperas de Navideñas, él va a estar y hablando de Costeaux y Santillán él va a, a seguramente a recordarlos, ¿no? Él El los de, va a recordar para de sus deseos de, de Navidad, de Año Nuevo. Claro. Este, lo que seguramente lo vamos a ver disfrazado de Papá Noel. Él acostumbra a hacer, acostumbra hacer eso. A Noel? Acostumbra disfrazarse sí. de Papá Noel. Claro. Él tiene siempre una cosa así blanca en la nariz, abajo de la nariz, y mm. que él puede ser la barba de Papá Noel. Sí. Bueno. O sí. una tiza grande, pero bastante este, importante. Y bueno, digamos, sí, los, lineamientos, este, muy bien. los lineamientos también de su campaña hasta ahora han sido ¿Cuántos, el, ¿cuántos, La Vuelta que... a la Mano Dura. ¿Ese es el nombre? tratar de no eso ah, es Todo de él la... está duro. Claro, una de las cosas que dijo La Vuelta <risa> a la Mano Dura, la, la Jeta Dura. La Jeta Dura. Y pongan también... este Mandibuleando, mandibuleando. Déjense de joder con los militares. Él no lo dijo así, pero ya lo voy a resumir. No juegan con los militares. No nos retrotraigamos a olvidemos los dos. No, Olvidémonos. Pobre viejito, dejalo No, no. de sententizarnos, dijo. Ya está, muchacho, ya fue. ¿Cuánto ¿Qué? mataron? Ah, Cristian, dejate de romper las romper las bolas, boludo. Dejá de romper. También, o sea, bueno, que... para no quedarse atrás, Pino Solanas también. también este, Pino lanzó su Pino campaña. Pino pla se plantó o no se plantó. Pino se plantó. Pino se plantó. Este eh, no. Alfonsín Junior. Tenemos entonces Pino, Alfonsín Junior, Alfonsín Junior. Dualde, tíame Dualde. más, decime más. Y Sioli está indeciso. Sioli está indeciso. Es que todavía no largó, pero dice que el mismo 24 de la noche puedes una cena en su casa va a alargar la campaña. Bien. ¿Quién más? Macri, es una doble campaña Macri Tengo cinco Quiere ser tengo presidente o jefe de gobierno o vicejefe de gobierno Lo que le quede Es lo que le quede de todo lo que <ríe> lo pueda agarroñar al último Él se va a tirar y va a ir en escala ¿donde? Es como un manotazo de abogado ¿Quién más? Tengo cinco, ¿hasta ahí estamos? Este También está eh, Cristina Rodríguez Sá, Rodríguez Felipe Solá, Sá. Mario Las Neves Cristina me parece que no hace falta ya que se ¿no? Pero la tenemos que sumar La tenemos que sumar, tengo, sí Tengo sí. nueve O nueve. Nueve, nueve. Y Lilita Lilita descarriló también. <ríe> Lilita la gorda diez. que descarriló. este ¿Con la coalición o con...? No, no, ella sola, se peleó con todo el mundo, sola. ni con la coalición, sola. ni con, SSC, ni con la... O Ni con el Ari, con la T -T, ni con nada. Con la Triple A, con la Triple A. Con la Triple A. La chica esta, Alicia, al Alika. Al Alicia, al no, no, Alicia Kirchner, no, no, Alicia Kirchner jamás le escupiría el asado a su cuñada. <ríe> Camaza. ¿Cómo es la chica esta que dice que todo marcha sobre ruedas? Estoy yendo 10 hasta ahora. ¿eh? Claro, claro, lista, Nadie me digamos, sorprende con no, un no, onceavo. La... Nadie me sorprende con un onceavo. El Diego. El, el Diego. Diego. El Diego. Te un onceavo, ¿eh? ¿Te el Diego. El Diego. El Diego. Puede llegar a, a, llevar, a levantar así un Cam... revuelo. Si me, tirás, me tirás un onceavo. El, el, el, el autorrobo de Mirta Legrán no será una. Ah, no, una estrategia reta, para no, no, postularse Nacha no, Quevada irá, ellos hacen campaña desde su lugar de artistas, ah, de la farándula. Moria Casas. Reina, irá. Reina no habrá salido del Bailando para para postularse. Para postularse. No puede, Qué buena pregunta. Porque no puede no. ocupar dos cargos. Reina, en este momento está esquivando balas tumberas en Soldati, así que por favor dejemosla. ¿Quién, ¿quién de lo, ¿Qué podemos decir de lo de la media del espectáculo? ¿Se podrían eh, sumar a la convocatoria no, Carlos, presidencial? Si querés anotar un doceavo, pero poner... Doceavo, a ver... Doceavo... Mm, los tengo Néstor Pitrola... Néstor, Néstor, Néstor Pitrola, Pitrola del de, de Partido Obrero... Sí... Se postula, no, no lanza su campaña, lanzó su campaña hace 15 años. Ah, sí. La lanza todos los años. Sí. este Bueno, una vez más. La tira por un tubo, eh. está en la lista. Quiere garroñar de algún lado. Él dijo que va a ir disfrazado, así nomás. No va a llevar la camiseta, va a ir disfrazado de Mariano Ferreira. Bien. No es que va a llevar la camiseta o la bandera, él va disfrazado. Disfrazado, Somos muy todos bien. Mariano y lo demuestro así. Le compra... Va a bajar de peso, se va a tener la Máscaras de Mariano Ferreira a todos. Exactamente. Ya al pobre chico falta que lo pongan en una pica y lo lleven sí. empalado, ¿no? Como una bandera <risa> propiamente sí, sí. dicha, Sí, <risa> o sea, tenemos a 12, de aquí en esta gran estamos tirando 12 supuestos. Obviamente tenemos medio ¿tenemos, tenemos uno más, tenemos uno más, décimo tercero, sí, sí, sí tenemos a Biondini, Biondini, Biondini. Biondini. infaltable, este Biondini. El, es mía. el movimiento nacionalista argentino. argentino exactamente. ¿no? él dice que, que muchos años no le permitieron por su discurso nazi Ajá. no le permitieron no llegar a anotarse digamos sí, sí. como un partido el partido nacional partido socialista argentino Omitió decir este Hitler en sus discursos, Ajá. omitió decir represión, asesinatos subversivos ¿Y le costó mucho? ¿La verdad costó mucho? Le costó no, mucho ¿Le costó? y finalmente... Era este... como eh, eh, eh, eh, eh no, claro. discursos, cortos. discursos cortos. Omitió finalmente, raza aria. Omitió raza aria. Finalmente él se va a poder postular, uh. así que estaba contento con sus 97 años. 97 sí. años, 97 qué 97 laden. de pirulos. O sea tenemos Nueva es un bloque medio ahí juntado <risa> la, la gente del Partido Nacional Socialista Y la gente de no de, del campo ahí Que entró con un par de diputados al partido sí, y todo de, eso. De, de del peronismo federal? Sí Que es acá nuestro amigo eh, Nuestro amigo, bueno, nuestro enemigo Eduardo Dualde Claro, exactamente Sí, sí, yo señores, creo que sí, eh. Señores, con 13 candidatos que pueden llegar a ser más Son 13 candidatos laguneros encima ¿Estamos? Es la es la, es la tómbola presidenciable De los presidenciables sí, sí. Quizás, quizás, quizás la semana que viene digamos que puede haber 14, 15, sí. 16. ¿Puedo decir que Antonito de la Ruga podrá ser, puede ser. podrá ser. ¿Sabes qué? Nos quedó mucha, pero mucha información colgada. Ajá. Y te la vamos a dar en Te escucho, Cristian. Yo quiero proponer para el blog filmarlo de acá a Carlos. Cuando me hace señas, no, para que yo tome alguna acción acá y que la gente, no, que visita el el blog pueda adivinar qué es lo que quiere Carlos, porque me hace cada <risa> seña que sin entender. No, pero si no entendemos, es, es como sí sí sí sí. Ajá. Lo que vamos a hacer claro. en el blog, es, no no sentimos. En el blog vamos a graficar para que la gente vea, no. Claro maniquí vamos a graficar cuáles son las ignorantes señas. son <risa> movimientos radiofónicos no puede ser las las señas de la nueva radio argentina ¿no? Sí. Nueva generación radiofónica se podría como imponer ¿por sí, no, porque sea más, antes, no sean malos che antes era más con los ojos con la boca uh -huh. carlos A igual Preguntado. con el tiempo lo vas entendiendo cuando hace esto es... así que es como que está remontando <risa> un barrilete <risa> Yo sé que tengo que poner la cortina al final. Ah, claro ¿Y entonces, y, entonces ¿Y entonces de qué te quejas? No, porque cuesta, cuesta Está bueno, no, no, está bueno que haya interpretado Lo que, lo que Carlos quería eh, Él entiende, si no lo puteo y listo como dale, loco claro sí, seguro Bueno, señores, nos quedaron muchos, títulos, muchos sí. títulos Pero sé que lo tengo Emilio enfrente Y él va a poder ayudarnos a Todos los títulos que él tiene Yo los voy a ir diciendo y él va a ir diciendo Rapidito, rapidito para que la gente Dale, dale, toda la en dos palabras que Quedo, eh, guardada archivada ¿eh? uh -huh. mira eh, nos quedan así echarán a carmen barbieri en mar del plata dice por uso de pilates Este, sí, está prohibido desde este año el uso de pilates, ¿no? Cualquier eh, método que atente contra las drogas, psicofármacas, Ajá. está eh, eh, prohibido. Mirá, algo. Linda Carter maravilló a todos, importante evento en Estados Unidos. Linda Carter maravilló a todos porque es linda. Claro. Nada más. Además tiene una, una cartera. ¿Va que le impulsan una no, no. embestida eh, por este, Assange? Assange es el, el, el capo de Wikileaks. Ah, claro. Voz de pecho, voz de pecho. Que sí, que que la... Voz de pecho, voz de pecho Coro de Corpiños Causa furor eh, Viral de internet Este Hay un nuevo sitio Corpiñosgrandes.com sí. Causa furor, ya o sea, hay más de 5 millones de asociados Y le están arpando, loco Hace 30 años mataron a Leno Hace 30 años también acá pasó una de las más grandes dictaduras, ¿no? De la Argentina y la verdad es que no se importa un pito lo que le pase a John Lennon. Era el más pelotudo de los, de los Rolling Stones. Prestan un proyecto para devolver depósitos del corralito financiero. Bueno, esto tiene que ver con De la Rueda, como hablábamos, ¿no? Él tiene que devolver todo lo que hizo el corralito, tiene que pagar... Por, por, por lo que ha hecho Argentina y Paraguay al borde de un conflicto Por una medida sindical Exactamente, Chilaver y Maradona Se han enfrentado una vez más después de tantos años Por aquella vieja rencilla del año 94 Parece que Maradona le sacó A relucir las medidas de Chilaver. Exactamente, por ahí era más gordo ¿Te acordás del año 94? Exacto. Mucha droga, sí, sí. mucha cosa turbia Pidieron cinco años de cárcel para Menem Este, bueno, esa noticia es una falacia total. Pidieron 25 años de cárcel, pero él está muy viejo, tiene más de 100 años y no no creen poder cumplir tanta tanta pena. Claro. Comía un sándwich y perdió un violín, valuado en casi 2 millones de bueno, dólares. Este es este, el, el hombre tan descuidado que es el, el encargado de la seguridad de Mirta Legrán. Uh -huh. Él come sándwich y se olvida de todo lo que tiene a su cargo, ¿no? Sí. la joya de Mirta, este violín tan caro otorgan un aumento del 10% para los judiciales ¡vamos todavía! <risa> <risa> ¡Hinchas mueren! ¡Hinchas muere al caer de un árbol desde donde miraba el partido de la B! y si no, hay tribunas altas en la mayoría de los, de los equipos de la B no excepto Rosario Central sí. y River próximamente, así que Lo lamentamos. Insólita ausencia y llamativa presencia de la tapa de gente. Exactamente, si ven la tapa de gente, alguien ve la tapa de gente, está próxima a salir. Eh. Está Reina Rich siendo tiro, corrida a los tiros por la Policía <risa> Metropolitana. Sí. Última noticia. De esta lagunera, de todas las que teníamos, que habían escuchado. Ricardo Montaner, gratis por el Día de la Virgen. Este, exactamente, Ricardo Monta Montaner va a estar en Tierra del Fuego a las 4 de la mañana en el glaciar, digamos, el glaciar 23 me parece que es. Sí. Ese, bueno, si alguien no quiere a ver, Ajá. va a cantar su. Va a cantar Todos este tema de su último disco. Exactamente. Y además, además se va a regalar él. Más petizo que nunca último sí. título Para que te despidas eh, Independiente frente a un gran desafío Para volver a ser el rey Bueno, somos todos un poquito rojos Sin ponernos sí. colorados, no decimos Aguante rojo, somos todos demonios Muy bien, gracias Alejandro Elizamón Como siempre es un placer Un placer haber estado acá, nos vemos el miércoles que viene Y bueno, saludo muy grande para todas las personas Que nos han mandado mensaje Y pasamos al tema Arjona cortito que vivo igual sal, saludos a todos los que nos mandaron mensajes que, que nada más fue vero <ríe> no para no mandarle mand un mensaje a, un beso a vero como siempre mandar ¿no? más mensajes pero igual sí un beso a vero a lucia a caro a lucas que están ahí emilio utrera siempre es un honor tenerte aquí a mi diestra o a mi siniestra en esta vuelta al frente muchas muchísimas gracias carlos por serme tu lugar por unos por unos instantes vamos a venir con mucha más información besos a toda la gente que a la laguna flavia Palmero también. Uh -huh. El señor televisor. Le mandamos un saludo a Manuelita, che, de allá de. Gran eh, saludo. Gran saludo. Operación técnica y puesta en el aire, el señor Cristian Risoto, siempre es un placer también tenerte aquí. Bueno, yo una cosita que me quedó, que no sabía que Florencia tenía equipos de fútbol, viste que me decías que un hincha se cayó por ver un equipo de la B. Así la... que... <risa> no no, no, lo, no quise, quise interrumpir, que... pero, pero eh, me quedó. Cortalo acá el programa Bueno, <maya ca. risa> che. <chis. risa> Nos estuvo acompañando, bueno, Robin como siempre. ¿eh? Muchas Ahí gracias. Está. Ahí se la escucha que se está despidiendo a los gritos. Eh, bueno, gente, sin odios, sin prejuicios, sin discriminación, igualdad y respeto. Esa es la única solución. Justicia por Mario Castro. La historia de aquel hombre, mi tarrana y mi ...que un día en la laguna se dio cuenta que...